Hay que defender la constitución española hola Teddy believers Bienvenidas todas una vegada más a Tierra de Barrenaus. Una no hay más en Tindo, Tierra de Barrenaos, la versión radiofónica de un blog de lo mismo nombre, aunque llevo casi 12 años ya, escribiendo artículos en Aragones sobre toda mena de temas, fricadas, política, luengas, música, libros y lo que me da. Voy a Y dende falla cuatro años, también este podcast, este programa radio, lo que querás, un programa sin subvenciones, sin patrocinados, pero con criterio bueno o malo, tú decides. Y si quieres descargarte o sentir los programas anteriores, puedes hacerlo a través de blog la plataforma de podcasting y e Vox, u de la web de Radiotopo, radiotopo.org, aunque también trobarás toda la resta de programas sobre buenos que se fan en lista emisora libre la 101.8 da FM Zaragozana. Los aseques quieren un mero y yo quiero que sigas el programa, que sigas el blog y a yo mismo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox y en Telegram. ¡Mero! Se es falta de cuñados. Cuida tierra, tierra de Barrenado. Bueno, güey, tenemos programa especial, programón. Uno de los pocos que ha anunciado antes uh, de, de, de, de uh, uh, uh, Felo, que, que sabía lo que iba a hacer, uh, uh, uh, que, que no ha estado de azar ahora improvisado. ¿Qué va? <ríe> bueno. <ríe> <ríe> <ríe> sí, pero o tema no, y lo programa tampoco. Y eso oye, ¿verdad? giran los pendientes de que fuese muita calor. Porque este programa se fa con muita calor. Pero la verdad es que no, no yo ofendo ni tanta, ¿no? No, no, no. Eh, no nos cae una estufa eh, ni Spoiler, ni spoiler. ofendo, ofendo, pues, Ya, ya enfará, <me> ya. <risa> ya. Bueno. Tráyeme una Rebeca. Para la, pa la chen que, que nos siga sintiendo, tengo aquí dos convidados. Que, que ya han charrado antes que los presente. Que yehisto, ya ya venís aquí como si fuese casa vuestra. La mala educación. Buah. Porque en ye, porque en ye. Bueno, David, buena tarde. David. Hola, buena tarde. Y Rubén, buena tarde. Rubén. Hola, buena tarde. ¿Qué tal? Bien. Aquí, con fredor. No, nah, pues ya, Uf, se, acaba, se acaba el programa. ¿Qué no. llega la canta y sacas mesola de bul, bul, melo? <risa> ¿Charraba de un mero? De verdad. Mero, mero, mero. Sí, voy, ah, mero. Voy, voy un mero, quiero un mero. Hostia, mero, mero, un pez. Y, y colaboraba la fin de vocal, ¿no? El... <risa> <risa> <risa> bom, bom, bom, bom, bom. lo de... ¿Cómo se dice la cinta la esta de Y si no nos encarrañamos? La... Los, olfamidas. los olfamidas. Los olfamidas. No, <risa> no. En, en, en la de Y si no... Fa, no, mismo coro los de Y si no nos encarrañamos. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. La, <risa> Joder, no has visto esa peli. La, oh, no? so for... la del cochecito rollo. ¡Venga, vale! <risa> No hombre, bueno talache que nos has cuite, pues pues que, que yo cuento que todos han visto esa cinta que lleve de, de estos dos del que da los manporros asinas y del otro que lleve poliú. De Wade Spencer, Spencer y Terence Hill. Hill que pues, la rodaron. a ah, oh, canto oh. de Calderón. Mañana. Pa más datos. Hosti. Bueno, y para la no nos siga escuchando hoy que diga, pero ¿de qué son charrando estos estos avabols? Voy toca o programa de temazos, o programa que zarra temporada, o programa que zarra esta cuarta temporada, que ya van cuatro añicos, Fendo, fendo Tierra de barrenaos sí, sí, sí, cuatro añicos, no te veo asesinas. Y, y aunque, pues Rubén, David y yo mismo, pues íbamos a trigar los millos temazos. Del mundo mundial. ¿Qué? Temazos temazos, eh. Temons. Y pero que si en Fendonas vieras Charrazona tanda Que voy a abrir la mía Bueno, pues venimos con las pochas plenas de estándar Aquí <risa> Bien, bueno He de decir que como siempre no me fue responsable De lo que digan los míos convidados Y, y menos a Zaguero Raya programa, que habrán caído bellas cuentas vieras. Destacador, sí. eh, inhumana. Un aviso a Fiscalía, pues que, que le daremos a... <risa> <risa> a responsable del programa le daremos la, los nuestros datos para acá. Yo, verdad, la, Zag o sea, la Zaguer Vegada ¿No es ¿qu que uno de vosotros no la Zagero que también casi nos claman los de Fiscalía? Fa programas, creo, con yo, sí. <risa> Joder, macho. No sé qué dice o, o de Albert Rivera o de Carrero Blanco, no sé. Sí, sí, o de los dos. <risa> bueno, la mecánica de, de este programa Est, en esta vegada hemos decidido, bueno, no hemos feito caso de lo que dijimos el año pasado, porque ya era, spoiler, spoiler. era muy embolicado y, y que yo lo que a hacer, venga, contadlo vosotros. La os queda limonera. Que yo soy asetado. <risa> ah, <no. risa> Hashtag ¿Eh? Hashtag hemos feito lo que nos ha petado. Así no es que lo que hemos feito es pillar una canta por cada década Asinas que de cada... en Ah en... oh, mierda la... La... tenemos una canta para la década actual que ya era de 2010 una para... que no tiene nombre para la de antes <risa> que tampoco no entienden <risa> y para de antes una de antes más. y para de antes más <risa> la... quizás sí que tiene nombre los 90 y los 80 Así Asinas, que hemos traído una canta en USB, pista de cada, para anterior en CD, para la anterior en casete, ¿eh? por qué sale esta duda? voz? Este? <risa> y para lo siguiente en programa lo podemos hacer con discos de pizarra. Bien, hombre, tú regular que entiendes, Yo ¿no? Yo te os traigo unos calipsos <risa> de Lima Limón. <risa> sí, va pero chiste, pero te lo he adelantado. Cuento que lo habrás sentido... A que soy de que soy ahora. autónomo, a <risa> ¿Ahora qué? Me, me lo fui todo <risa> Te fango en lo, lo, los frigos estos. Pago los, los míos procesos. trimestres, me fui yo mismo los chistes. Paga los trimestres, tasista ah. Bueno, pues porque... Bueno, íbamos a empecipiar... Como hemos quedado a la fin, que empecipiamos por ahora. ¿no? Por aunque tú quieras, Barranau. No, pero si lo hemos charrado antes de, de empecipiar. Yo principiaría por lo presente. Que decida pues bueno. Pikachu lo que... Pero si no les hemos asignado décadas. La, ter, te, la tercera pantalla. Te tenemos para en la chenque no en el estudio, que llegue casi toda la humanidad, podríamos decir que mismo toda, asignadas eh Tenemos cuatro cartas de Pokémon que les hemos asignado a cada una una década. Rubén Atrigaula, que la salió de, de las pelotas. ¿Y qué Pokémon llegué? Un golpe de estado, mira. Mira a ti esta carta, ¿vale? Ajá Televisión sí. de, de toda Isa Baraysa No más conozco a Pikachu También vale. te lo aviso, ¿eh? Y, y desde aquí no le digo una mierda Si ye Pikachu Ajá. Principiamos por la década actual Vale Y si no ye Principia, pues por 1980 Muy bien <risa> Bueno, si <risa> sí. sí, yo ya sé cuál ye <risa> Qué pufo, tío Coño, pero dilá. <risa> bueno, si principia Pikachu Los mías trucos de Ta -ta -ta cha Pikachu Época actual Pero así no hace muy difícil, tío Pero... A, eh, a ver, bueno, ye... Chon, chon, chon. Barajando... Pesetor A ver... Rubelón Vía Tensión una Rubén intriga una La que he evadito yo que Trigase Pero estoy un 25% Esto... Bueno, bueno que, Si... La no, de Agora, ¿no? Sí <ríe> Y que de nosotros en principio ya ¿Tú mismo? Que tienes eh, Una mena de Virespa No sé, guayre bien lo que ye hizo Moñaco Ni en cada vez, nos hemos vendido aquí los guays con cartas de Pokémon, pero no somos... Pero Jiki, Pokémon yo no los conozco. No somos millennials ¿Qué me teniste en número? pero nada a ver, yo conozco 150 S Pokémon, que son los primeros. S ya, 150 y tiempo chicorita. Pues 40, como ya la, la puntuación más baixa... Pero Pikachu y empató con una otro, ya te lo aviso, ¿eh? este así Pero bueno, aquí está ya la, la puntuación más vais a cuatro cartas pues a veces vez empecipiamos por la década de no ahora Notos, nevaigaste de gaste, Y yes perdiendo audiencia <risa> Lo sé, así que por favor Nos dejamos con unos índices de publicidad La década de ahora, que para eso soy lo director Década... década ¿Y quién principia Jole, otra Venga, vez Venga, Rubén <risa> <risa> ¿Sí? Decretazo Cuéntanos, bueno, ¿qué, ¿qué íbamos a, a sentir? Yo pilla un filo conductor para estas cuatro décadas <risa> Es una valeva. Que ye o hip hop. Hip hop, los as, dos, hip hop, sí. sí. Las, las ardillas, ¿no? ¿Y eran A ser Así nas as, as, que con el filo conductor de hip hop, íbamos a viachar por estas cuatro décadas, estas cuarenta años. Wow, wow, wow. Así nas que lo que ha feito ye pillar collas de hip hop, fendo mezcla con otros estilos. Asinas que para ir a Asinas de, de prisa para esta década de 2010 he pillado un rapero zaragozano, Vico de Delicias que se dice Furel Guti que aquí está un disco que se dice Melange, Melange y que Melange significa en francés mezcla, ¿no? Pues fa mezcla de hip hop con flamenco. En esta canta con Ramón Jiménez que lleva un guitarrista de aquí también de Zaragoza. No es la primera persona sí, y poeta. Y el de Platero, oye... <risa> no, yo la primera persona que fa mezcla de rap con hip-hop. Ya lo ha feito pues SFDK con Raimundo Amador o yo que sé, que hizo la, la canta de Mazas y Catapultas, también de ese palo con Rosalén. o mismo el Coleta, ¿no? No sé conocéis, conocéis si sé al Coleta. Delfín uh. Asturiano también. Creo. Que y rollo Kinky... El nanay, nanay, na. nanay, nanay, no, no. nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, nanay, Rap con flamenco, un rapero de aquí de la ciudad de Zaragoza, Furo Guti, Melans. Melans, pues venga, con Melans, a ver a qué suena esto del rap con flamenco, que yo me tienes intrigado, la verdad. Cualquier verano como cuando te picaba la hora la siesta un hermano Que si pa hacernos un cacho, que si pa ver a quien tacho Chavales de barricadas, el futuro en vuestras manos, chacho En este mundo, qué tanto tienes, tú tanto vales, sabes En esta city, tú tanto pagas, tú tanto sabes, ya ves? Creo en lo público, en lo autogestionado, que no te seduzcan los magnates del rollo privado. Esos de arriba, moviendo ropa compran deseos, eligen tu ropa, y mientras tanto, tíos sin money, tienen sus sueños y ser sus dueños, por eso enseño, digo ya do it, mi telecera que te sale gratis, le quito el porro, te doy un lápiz, también la goma experiencia de classics, back to basics, write your name, el yin y el yang en lo malo y bien, entre el asfalto strike again, la llama encendida mi vida ilumina, se lo merecen los niños y niñas, una ovación y su pie de gallina, unos con estrella y otros estrellados, pregúntelas y Fiber Cuando con la estrella de dos hace el estrella hay quien vive y no trabaja hay quien muere trabajando Tanto tiene, tanto vale, ¿voy no quien me lo contradiga tiene pobre o Se fes apuç lega menu a memi por el paro. Seiximons en en francés o en castellano. Le meto spanglis cuando me sale del nabo y por supuesto me las gozo. Si hay que hablar en gutiillano, delicias de delicias a de los güey. Soy republicano con la autoridad de un rey. Y me pasan los X-Ray. Y mientras me abro el pecho pa' escribir Stacy Play. Así que ten, este es el nivel, revolución dentro de la educación. Facha y abuela, no quieren ayudas, dicen que en el barrio no hay adaptación. Mira qué plan, qué duras no la inmigración, pero viva colón. Unos con chale cerca de la piscina y otros con chabola cerca de la estación. Lo sabe Aragón, de nación que voy en Daltos y canta Ramón. Nuestra fusión, late pasión. Guitarra, mi jerga, palmas y cajón, otro listón, sal al balcón. Mételo en un ritmo, canta tu canción Tu asón, su asón, seis sub días del año con el corazón Va pasando el tiempo, madura se hace la vida El rico queriendo más, el pobre viviendo al día El pobre en su silencio pasa frío, no se duerme It's my ¡Vale, los eltro que ya empecipian estas horas! Uh -huh. Pues empecipiamos bien, bien. ¡No, Molón! ¡Muy bien! Una, una mezcla curiosa, con menos. Pues sí, yo, bueno, sí. en los míos tiempos de rapero ya, ya había ido ya hoy ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera, espera. Suspendo el programa, suspendo el argumento que... <risa> dos horas de... Dos horas de, de los, los, los, tiempos los, los tiempos de David de Rapero. Un monográfico. Venga, no, venga, no, no. cuenta, cuenta. Yo sentí barra en tiempos en. Ahora ya no. Con el gordo del funk. Con el gordo del funk, cuando era Adrián Arnas. <risa> ahora ya no llega. Ahora llega el gordo del funk. Ahora llega el gordo del funk. <risa> del funk. Todo, todo esto viene porque Wuelles envía una una canta de regalo a la colla que tenemos Vip de sinfonolicos. <risa> la colla Vip. De, yeah. de, de un rapero también. Bueno, de, de Zaragoza que ha aquí. Uh -huh. Original Juan y saliva. o colega arnas de o gordo de del funk. Sí, sí no. y por eso venía todo bueno pero cuenta cuenta lo que tú rapero bueno pues yo que yo tenía yo, yo tengo pasados raperos me sentí bueno yo creo que toda la, chuven, toda la juventud de vía pruebas gráficas eso yo creo que sí, sí. con chambreta de los bulls Uy, oh, con bro. camiseta de los bulls no, con chamarreta de... de los bulls Uf, pero de la época de los Bulls mero con ropa de los Bulls hashtag oh Dios mío pero es de la época está que iban con la tufa larga? más perro más estándar <risa> Yo no, yo ya Yo era un chico gordico Que le molaba a Casey hoy Que principié a sentir Pues eso, como creo que ha principiado casi todo el mundo en Zaragoza sintiendo a violadores del verso Y no, no, menos no. Carlos, que no llegue de Zaragoza Yo tampoco Jodo. <risa> <risa> Creo que no me agarra la persona en esta puta ciudad Que más de Zaragoza que yo <risa> Total, Total Para muy tachen, 8, no, no existía violadores cuando eran los jóvenes Bueno, claro llegué que vosotros sois más Nos partimos con ¿eh? las maquetas de Casey O bueno, Yo rico. con Public Enemy Que le feo en guay a lo mío germán ¡Jolio! ¡Ay, Uf, hostia! ¡Fight the power! Bueno, pues de la... Fire of a Black Planet De la mía, como hoy era Instaparola De la mía generación ah. ¡Jolio! Quinto Soy, soy, soy espesico, güey De generación En ve, vez de estar la, la frior, ¿no? Que fue sí. aquí fredor frior Encara, en cara en cara no empecé a sudar eh también te digo Pues yo sí yo sí que empecé ya Porque porque no. tú vas ahí ir casi abrigado yo me he marcado una zamarreta nueva de radio topo una oh, zamarreta wow. y una chapa eh y una chapica Chapala que somos dando a lo público, venga. <risa> bueno, pues eso, que sentíba rap y, y viva también, pues eso, de Yo soy la Juani y, y cintas listas, llevo una cinta listas de kinkis, de... Hostia, tío, de no de le <risa> <muy tos> años. <risa> Yo soy la Juani, no me jodas. <risa> Yo soy la Juani, te la recomiendo. De... Pavo Mecari, estas cosas. No la he visto, no la he visto. Nical. Vale, vale. <risa> me, me le feo a la mía, ex, ¿eh? no sé. Fur el Guti, rapero delicias... lo ponéis. le Levas. Mola, mola. Y soy, le sentió ahí un Aragón llenación y cosas listas. me voy en taltos y canta Ramón, sí, sí. Bah, sí, bah. sí. qué maravilla. Pues nada. Pues hola. Está? Sí, nos Continuo yo, ¿qué? Yo, eh, o mío filo conductor, eh... Ye, pues los míos sí. sentimientos, por decirlo así. Bueno, las oh. mías la mía vivencias, ¿no? De ¿Qué? estas décadas. Como en Oswitanta, ¿Qué? no... Oh. No he vivido guaire ¿eh? Ya quieras no autónomo, no voy tanta Ya pagando en trimestres Yo fácil la seguridad social Este país <risa> Ya en <de> preescolar <risa> Ya, cita, que he de ir to banco Calle <risa> que, que, que Fero 303 <risa> que, me, que me embargan Qué calor. Me embargan <risa> o pupitre, señorita Bueno, pues eso Yo eh, te os traigo a las mías vivencias, un poco así, nada después pues de eso. Para yo. Y yo te os traigo a los magnetofones. ¡Buah! Eh, eh. acá, Zaragoza. principio por ahora, vale, vale. más principio por ahora. ¿Qué, ¿Qué? Sí, siendo que ya la tuvo Coño, que no veigo una mierda, que, que me estoy quedando ciego, ¿sabes? Hostia. A la tuya edad. Ha pasado no un ancha Ya, ya, ya. Anchel conte. Bueno. <risa> Que ya la tengo, ya la he trovada ¿eh? Bueno, te os traigo claro. los magnetófones, eh, te os traigo la cara B de un single que sacaron en el 2016, que es dice Paradise of Love, y, y te os traigo la cara B, porque yo soy muy de las caras B. Siempre he pensado y soy de la opinión que, que los míos temazos son en las caras B dos singles. Claro, las de los USBs, ¿no? Las de los USBs para generaciones nuevas. Las pa cantas son en la Deep Web. Para pa las que creyemos que o vinilo oye para sentir música y os CDs para espantar palomas, pues aquí lo tenemos. No funcionan, ¿eh? ¿No? Los vinil, bueno, los CDs tampoco. No de espantarlas, ah. no funciona en yo el soy, actor. Yo soy muy fan de, de los vinilos, ¿eh? para quien lo los quiera Lo que mejor funcionaba ya era las cintas magnéticas de las casetes sí, no ¿Para las no, palomas no, o para...? Ah, espanta, ¿sí? espanta pájaros ¿Sí? Sí, ya Eso sí. lo meteba mi olor en los campos Y los oh, mi, joder, y los, y los Arbol, árbol Y va tirando cinta, ¿ves? Como ya Se ¿no? un muro y feba. <risa> y claro, oh, no oh. entran las palomas, ¿no? Ni, lo, ni las rabosas O muro de cinta de casete... Sí. Ya lo ya en un juego de tronos, ¿eh? Ay, spoiler? spoiler? Esto porque lo tengo así Ah, vale. Bueno, Que pues lamento, pues. meterá Pues venga, pues vamos a, a sentir a los magnetofones. Dale que caña. yo, particularmente, pues me fantasma en mi togo O sea que, pero bueno, dimos so, en charramos. Buenísimo. Buenísimo. Saludos, Paco. ¡Ay, nenita, aquí te traigo el pollo! ¿Eh? ¿Cómo la? ¿Y cómo Ibas? que se dice esta canta? Chicken Bag. Chicken Bag. Chicken White Bag. ¿Y qué significa en aragonés? Eh, la bolsa do pollo. Viene a estar, bueno. La pollo bolsa. La pollo bolsa. Eh, ya nomás le faltaba que le decísen le ya la pollo bolsa con el latillo. Pero bueno, esta canta. Y esta canción viene por, por la mía movida, de que en esta década pues se principio con el escuterismo, con estas movidicas, ya... Y soy, con... y soy yo lo de Iseneto Con una pañoleta y... Si sí, lo, los voy escas. <risa> los voy a escas. Hostia, y... pues hay un concepto que te cagas. ¿eh? Ojo, y eh? Mon ahí con las o sea, lunetas. De... Y con el saco de no dormir. Y con el saco de no dormir. Con, y lo talco. Con no chicken baj y con no talco. Ay, pues, qué bueno. Pues principié a. Ustra, los escabos. Los escabos. Vamos, vale. oh, yo no sé qué hacemos aquí. Femos ya? parches. No. Hombre. Pues eso, esta canción venía por eso. Porque principié con el mundo del scooterismo. Y ya principié a, a investigar más sobre mosicas. A abrir los míos abanicos. Aunque siempre soy estado muy huierto En. Dos abanicos de locomía como me lleven aquí <risa> Rubelón Y bueno eh, Viene pues eso eh, Y esto después pues, de una colla que fansca Reggae eh, y tal Y este rollo también venía por los rollos latinos Que tiene la desentida La canción Viene ahí o rollito latino Y contra o por ritmos caliens Antimás, dos de dos, ¿eh? dos cantas Dos cantas de la ciudad Ah, si no es que. ala <risa> Yo voy a joder la, la proporción. Somos de kiló... no, o sea, Yo en los magnetofones antimás la verdad, je, que al Mocharro Bella ¿no? que mola también lo de que haya collas buenas en la ciudad, porque eso, las puedes billar con una frecuencia, pues, eso, pues al tu vaso, a su no Y los magnetofones, pues hemos tenido la suerte de que nosotros los disfrutamos. Que si es de Toledo, pues no vas a ver los magnetofones en la tuya puta vida. En Belfesti. Y... Grupazos de kilómetro cero. Yeah. Exactamente, sí, sí. A ver este pilar, si sí, tocan otra vez, hombre. Me lo pase muy bien en, en los aguerridos. Lo, con lo, Roy y el. Verdoso, sí, sí, sí, sí. Vaya concierto, se marcoron. Sí, sí, sí, sí. En aplazado a justicia, ¿no, gestión? <risa> <risa> <tío. risa> Carril, Vicín, <risa> por paseo, <risa> madre Agustín. Ya se sabe del concierto de Pilas Jodo, sí, pero casi millones no, que no lo sabíamos, ¿eh? Sí, pero esos son los en cara faltan los... Sí, sí. Los de Concello. Pues, pues, bueno, hostia, la, la no hay celta de celtas cortos y mago de Oz. Eso <risa> <puede risa> está bueno, una reunión de lollers. De calvos, <risa> por favor que pongan Park <risa> Anda, no me jodas. No, celta menos celta. Sí, sí, sí, sesión sí. matutina de, de Noche Celta. Hostia. Bueno, y la resta a furro falla todo, bueno, ¿no? no. confiamos en Oconcello, que la verdad que hasta tres años ha traído u... buenos conciertos. Sí, la verdad que los comunistas y estos traen buena, buena, <risa> buenas collas. A ver si no invocan a la plevia una travegada vegada. Fa dos años doctor, doctor Calypso. Hostia, qué bueno. Eh, este también, año también. también. Pero este año Tala de, López, ¿no? Seis de octubre, Tala López, sí, eso sí que lleve. Sí, Tornan Tala López, pero os digo que o concierto de despedida. A la que se muere. ¿Doctor Calypso? Se muere Doctor Calypso también. Ah, pensaba que era López. Bueno, sí. pero ¿China eh, eh, chida despedida como lo sabes o.? No, chida despedida de que se les ha acabado el gramo ya. Se les ha acabado ya Doctor Calypso y ya vienen los residentes. <risa> sí, porque ya le van a <risa> Hombre, ¿sí? ya ve la zagrevegada que los bille, hostias. Ya son mayorcicos. ¿eh? ¿eh? Ya ves añico ya te nevan, ¿eh? Sí, sí, pero contina con o fuego. Así, tope. Sí, sí, falla, falla falla. Falla falla. Sí, fumando. Como dice Iba si Mayacán. Chara, ¿qué nos trayes? Va, Renato, ¿qué te os traigo? Pues yo te os traigo una cosa que no oye de Zaragoza. Uh, Ni de Aragón. Uh, Hola. Uh, colonialista, apropiación uh, cultural. Pues sí, pues pues mira. Yo soy una mica o criterio paraísio a algo de David. Y, y pues he traído de cada década pues cosas que me identificasen con un momento musical que he tenido yo en cada década. En cada. O sea, tú no has explicado mucho mejor que no yo, ¿eh? Mm -hmm. Pues no sé, sí. sí sí, me mola más lo tuyo. Has traído a Bumburi que ya hay ciudadano del mundo. Oye oh, yeah. <risa> y, y que activas pues siempre lo ves ahí en los premios de la música y dices joder, como siente Zaragoza este hombre. Has traído cosas adoctrinadoras, por supuesto. Oh. No lo dudes. Begut Good vive en Londres. Be... De verdad Be Good ya lle ya Britpop. Vive en Kandem. Kandem, Kandem Town. Saludo para y... Bigot. Me... <risa> Bigot. Bigot, Bigot. Bigot, Bigot. a Bigot. ¡Mendigo moderno! <risa> bueno, bueno, Bigot. Eh, mira, Bigot, yo lo billé un ratico en Oguaire con, con Manel. Otro conciertazo de pilas. Que los, los levoronta. Joder. Está la fábrica de chocolate. Está un barrio de estos que había en la Marguin Mala. En <risa> la Marguin Mala. Eh... Un saludo para... Un saludo la... para la Marguin Cucha. Para los oyentes. la huerva o la... La Marguin eh... No importa igual porque el Radio Topo no plega de Castilla. Sí. Porque Castilla es el homínxato... Para cuando se, to... pa se mita esto, la antena plegará de... bueno. bueno. Y esa antena que hemos pagado entre todas. Bueno. Aporta la tuya dosis... Sí. Erciana se va a sentir eh, en Vladivostok ¿Sí? Radio Mai, sí, bueno. adiós. Bueno, que aunque, aunque sí que se va a sentir, y en Valencia que llegan uh, bueno, vale eh, que viene esta chen como en Religo, como en Religo, sí, sí. Y, y bueno, pues porque la verdad es que yo los tague los tagué esos cuento años de esta década, pues prácticamente o oh, 80% por ciento de la música que has escuchado viene de Valencia también. Y, y bueno, pues y la, la escena y lo que vi ahora son aunque son Fendo la. La música Chachi Piruli Y igual pues que no en los Witanta pues igual llega era y Ría, no aunque Aunque lo petaban El Muguruza y compañía y, y Escorbuto y por ahí Pues bueno, pues ahora lo petan los valencianos Vivan las fallas Y las valencianas, por cierto Saludos a Rita Y bueno, pues me ha resultado bien difícil de trigane una y no más una de, de todas las maravillosas canciones que, que se han feito en esta Zager de cada en, en Valencia, porque jodo. Pero bueno, yo creo que había una que ya mítica que ya tiene antimas un altísimo nivel del lo, lo lo que hay una escala muy buena para pa medir la calidad musical de, de una canción y, y que no haya track, que ya es Barcers que antimas pa' forro y bota Pues, y una canción se, que... Se escribe con Z. qué fácil, que, facio, que se, se escribe con Z, porque Yesonora, Svarsers, <risa> y, y la fácil, la cosa la sorda, y la reversionó maravillosamente bien los ZO. ¡ZO! ¿Cuántas os le va, Una mica de ZO en la tuya vida. En este Zaguer Festival que he estado yo, tocaba su con dos U's y ZO con dos O's. pombe con dos S's. y bien pues está chorrada Lozo, ¿o qué? Lo, sí. lo lo lo, lo. podríamos <risa> debatir porque sí. había Chen que a zon le su zoom esto como la panadería que zoom. tenemos en la plaza de Magdalena que yo, okay. o Simon, Simon no Simon <risa> Simon <risa> o sea el Simon en, en cara o sea el que... Simon a echar un capuchino en cara que <risa> tenga una tilde en la o Nunca te has estrobado sí. con denguno denguna que... ¡Wow! Me he pillado una chambreta de su... su Sí, claro, pero... ¡Hombre! Si... Su... Su... Con su... Normal... Ahora había un otra O sea, que ah. ahora ya no... Ah, Yo me lo dice una amiga, En ¿eh? Artida tío, Eso. que me he manos oh... de Pancho. Pancho. Y compañía Pelazo. Pancho y Arnau y... Con, <risa> ¿Cómo a el, el mozo este del de El marco sueda? El del trombón. Que lle, lle... Hostia. Showman. Showman. Projo, para Marcos Veda, hombre, me cago en la va, cómo baila el robot, el colega. Muy bien. <risa> Sayonara, paquete. <risa> el robot amoroso. paquete. <risa> bueno, pues eso, pues es Marcés, que yo cuento que toda la cheque nos nos cuenta la conocerá de sobras, pero que más ni menos, yo creo que nunca no la he meso entera, o sea, de fondo y tal, sí, eso seguro. Pero, Pero en la radio programa... yo creo que no la he messo en garra programa. ¿Qué significa es Barzas? Para la cuenta tú. Barzas. Mm -hmm. Pues Chen, que saca las Barzas. ¿U <risa> <risa> qué? ¿Barzas? ¿Barzas? Bueno, que le qué le doy, ¿ok? Dale, caña. Dale, dale. Venga, Lololo, lo, lo, ¿eh? A ver. No, ya, <risa> ya no sé ni lo que puño. <risa> Tengo dos botones. <risa> <risa> es muy difícil, señor. <risa> Y aquí ya va siendo poco. Lo. Lo. Lo. L'estació de tren sóc l'últim passager A l'andana dels teus ulls L'últim atxos cabanyà Rosella, xafiga, qui collons ha pagat la llum Carder Rodalia ja fa set, set Voltes per setmana m'enamor En el teu peu esquerre hi veig Com ens el cel damunt Ya amb del mig, la i el tiri cap Oh yeah, a la puta de la llengua teníem tros de venus, que m'eixia de la boca cada volta que no hi la puta la llengua teníem tros de venus, que m'eixia de la boca cada volta que no hi havia. Quan isca a buscar l'alegria, no sé per què acabes sempre veient el carrer. Allí sento una melodia, a la fec calla amb el carici a les Hu volar de civilizarme, hacer a estimar les estares, de turbulencias, descubrir poco a poco carencias, cuidar al Zamix, jóven cuiden el Zami, contarnos las miserias, ya formanje, baby, Esnifar la vida, abdurú lo compartí, per viatjar la llengua a través de la vall que tens entre estiguis, dos por la pàtria del teu cos, arrugues, molles, piguerra, conets o punts, si que t'ins i t'acupatges, soltades, poesia, en totes les mirades, jo tenia les entranyes plenes de deixalles a la punta la llengua teníem dos de veros, em eixia de la boca cada molt lloc que l'obria, quan buscar la alegría no sé per què acabes sempre en el teu barrer, i sent una melodía a la pecaia amb el carici a les garçons quan isca a buscar l'alegria tu sempre que acabes sempre en el teu garrer lléva-nos que allí quan moren dia i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels peus Siempre me tengo ganas y ay yo sé tu no mero día ata el engaño del gallo y se a las barces ¿Poríscabo estar debía no siempre que acaba siempre me tengo ganas y eh más que allí más more el día y tus susmemareples están mi va desmeus Hurry up Wall of Death Pero qué maravilla, Dios mío, qué maravilla Ay, que so. no te sentías, Que no tú sentí, no se va a los pirindolos Censura, uh. censura ¿Qué Temazón, temazón Yo de verdad, y que cada vegada que lo siento no puedo No me puedo estar quieto ¿eh? debe, Me he me, de meter a brincar una... ¿Precifias con los lololos? Lo, lo, lo, lo. Con y la el... vara Isa de BDT que le... <risas> Ah, que hay no una baqueta Baqueta no vaqueta, va... vaqueta de BDT Que, sí, de quéilla y Sabaqueta no sé yo en tiene ah, despacho me pensaba que en, en sería de lunardistas que consigues tú por los festivales no la zaga que consiguió de auxili este de auxili la misma no hay que de impuesto cabazo sí, sí que, y que acabaron Como no con esbarceres con un wall of death no en este caso fue un macro mega ultra pogo pogazo pogazo más yo este, este festival yo iba de tranquilo me digo no digo, como ahora tengo el dedo jodido del anterior festival Bueno, del anterior, de Oviña. ¿Cómo te fas mal en un en un pogo? Pues cayéndote por tierra y asinas para no morirte y te los que ¿Qué ye ir de tranquis para tú en un festival? Pues dos pogos, en todo el festival dos pogos. ¡Hala! Chicken Bach. Sí, sí, en, en, en este zaguero, pues eso, pues con Insta, con Sbarcers y, y, no sé, con Will Alliem, o Belunadistas, o no sé. No sé, sí. A Pula Pocos pogos, pocos, pocos. En Smoking, con pero... Pero Smoking tampoco no da pa' Pogo, también te lo digo. ¿Smoking? Smoking, smoking Souls. Smoking Souls. No, no da pa' Pogo. Y bueno, pues eso, pues que es Barcers, que, que molan mil, que antimasis, oye, por favor, la definición de Pogo y... Y eso, y que es una mejor en directo también, porque la llena se ahora, Y que es feo mucho tiempo que no la sentía enlatada y... Mola más en directo, la verdad Enlatada, ¿eh? Charlando de latas A la salud de la audiencia Nos hemos fende aquí Una viera de importación castellana Salud Un salud. saludo A toda la gente de Junquera de Henares Que ya se ha ido a esta viera <risa> Guadalajara de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Buena chen en Guadalajara Chechín <risa> Y mi llor orache Y mi llor orache No, peor, peor Que fauna calor No como, sí. como aquí, ¿eh? Yo no he estado... Mira, yo no he Conversar no sé si... de ascensor. No, no, en Guadalajara yo no he estado que... Que... que... Bueno, estoy. Pues tú. <risa> y feo a calor, ¿verdad? Feo a calor. Pues hostia, sí, sí, que me dio un blanco la, la troldía. Una calor oye, que se te seca mismo los mocos. Sí, porque hay una calor seca, seca, seca. ¿Y cómo que en IFA tanta...? Yo me pensaba que aquí va tanta calor porque tenemos un estándar. Y es culpa de él, pero <risa> Asti... <risa> y que Asti tiene... Asti tiene un estándar donde hace 500 años. Un castellano puro <risa> alcarriano. Alcarriano. No ah, pero Asti, ven, Iván, tú contes una vegada aquí en la radio. Esto de es la chen que ha escuchado el programa Fielmen, ya se lo sabe. Se lo sabrá, y si no lo preguntaremos en Pero Facebook. que vea muy todo descendiente de, de Pachi, pero Asti... Pero... Muitismo, sí, señor. ¿Pero eso en un lugar en concreto o... No, no, llegue en... Al pues hizo en, en Guadalajara y Red uh -huh. y Ya pues vale, muy descenden. Todos, todos descenden de un cha Esa pandereta eh, oh. Ya, ya será Tamara ahí. Oh, hola Pandereta. Un saludo Tamara. Que no ha venido en, en toda la temporada de Tierra de en el segundo o lo tercer programa. Y que bueno, pues hasta anda. Te trovamos a faltar, Tamara. Acaba ya. ISO <risa> Venga, va Bueno, que cambiamos o que sí, sí, década sí, sí, sí, sí Seguir, Década, década Vimos como Mundo del Aragonés sí, sí, Vimos sí, en Tazaga <risa> Año 2000 Venga, año 2000 Millennials Hasta <risa> ya Pablo. Aquí, aquí vi yo de echar a... Bueno, para vosotros. Venga Que... Tú, Continuo ¿no? yo con las mías mira, cantas de la Hip Hop que, que va a tardar lo mío, ¿eh? Y sigo también con Kilómetro Cero. Esta vegada tenemos a un maestro de hip hop nacional. Tenemos a Casey O oh, yeah. Y por la década de o 2000, Antimas de Fer, muchos discos con violados y pepinos que y todas conocemos Yo no he echarro faula, pero admira que la no habla. Ajá. Hola. Le entró la baruca De hacer la mezcla de rap con jazz Así que en 2000 Que también son ganas En, dos, en 2009 Principió con Jack Magnetism Y fue una chira Y la cosa fue tan bien Él se sentía tan realizado Con la experiencia Que decidió de grabar un, un CD con, con las cantas de De esta, de esta chira Cantas nuevas, cantas viejas Adaptadas a, a lo jazz Y lo que te os traigo, pues te os traigo a Casey o, con la canta Bugaloo, que es una adaptación de una canta que ya tiene antes más, pues la, la reciclo para hacer una canta mezclada con jazz. No llevo primer artistas que fa esto, tampoco no llevo zaguero. De hay yo hip hop y jazz son músicas que, que se payó, o concepto se acerca, mu, se acerca moito, no vienen de la, de la música negra, Muchas bases de hip hop ya, bueno, donde siempre se amplean cantas de canciones de, de jazz. Así que, como decía él, es la única manera de que escuchéis jazz, ¿no? Pues hip hop con jazz. KC o Boogaloo. Doy fe que ni es la única porque yo detesto los jazz <risa> y esto me encanta. Pues de, zaga, de Zaga tienes a Dave Smiles. Bien grande. Hola, Miles. <risa> pues hola, Boogaloo. Allá va. Pon atención, quédate con mi canción Fiestón, estilos en mi habitación Aquí es Don, me quedo con la Si se esconde, desube la iluminación, copon pon, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición, exijo Martini como Paul Desmond, espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima para causar furor, mi clándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas, mi gran dolor, de volar, me vi y vi polar, me llorar... Solo desolado, con sin luz solar, ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo, pongo, tronco y pongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz, moviendo la boca, acompaño al compás. Yo brindamos, chinchinchamos, sin chin bling bling, pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente, vente y sé mi afluente o oh, mi puente. hey Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Ya si algún día el ritmo te dirá como a mí, yo no puedo estar sin ti. y yo sin él con él mi voz se funde y atraviesa tu piel provoco locos sin copen histoles diástoles hip hop dándoles estrujolas estrujulas o si no truco las busco las sílabas y junto las solo para que te enteres para que te quedes con mi forma de rimar sin norma luz con una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo doblo esquina soñando despierto pensando las rimas hasta que acierto experto en esto ofrezco contexto, texto fresco pesco dejo al resto descompuesto y yes, yo pillo el micro y armo Un cristo, un cisco, insisto, el chico, listo, invicto En ritmos vuelve para dar acción Pa'l rapero malo no va a haber reparación No tras esta grabación Improvisándolo, aquí con los colegas Complicándolo, yao Improvisándolo, si quieres ver la cima Tío, cúratelo, y así algún día El ritmo te dirá como a mí Yo no puedo estar Sin ti Si es donde, estilos en mi habitación, aquí es donde Quedo con la inspiración, si se esconde Sube la iluminación, copón, pon Que rimo lo que pienso con precisión Que nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Toma, cambiado también Estas transiciones que soy friend of the Me son quedando como... que sí, un talento local y irá comentando aquí ahora con o mío compadre autónomo David Pesetor que si esta ayer era una evolución que va a una canta vieja... Chique <coughs> sí, Bach! ¡Un carajillo! La, la faria. De una adaptación de una canta vieja a lo jazz. ¡Nos falta uno para el guiñote! <risa> un cuento una cosa sobre esto. Las <risa> Ahora con lo disco del Círculo y la chira que lleve en el Círculo esta canta Bugalú la torna tornado a refer y ahora llega una base electrónica base dancehall y mola muy tismo. mola que la Chen siga inconformista con lo que Fano y siempre siga dando una vuelta de tuerca más y buscando cosas nuevas y no viviendo de lo que fue hace 20 años bello, ¿no? Es una canta vieja de los 2000 pero de plena actualidad en en los días de güey, Toma. con ese baño que lo, hago. Yo, lo yo lo veía dos años en Oviña y fue brutismo. O sea, fue una y parte de que, que, yo, que ya lo he varias vegadas aquí también. Si veis fotos de Oviña de ese año, todas son de lo concierto que y porque lo petó de una forma tan espectacular para cuánto? Dos años, creo que es, tío. Claro, llegué con Yera en, sí, sí, en sí, la en, tuca, en, ¿no? A Dios, sí, sí. Este año no, la anterior. La cresta de la ola. Sí, porque este año es tío sojai. que lo petó, pero no tanto. Y el año del de, año que sí, oye que ya era hizo impresionante, la de Chen que o con cierta que se fotió porque vamos, muy bueno, muy bueno. ¿eh? Yo ya. no recuerdo cuándo estío la zaga vez que lo veía, pero bueno. y, y pues lo veía, es, en, en los pisos piloto del puente los 80 con con esto que facio de de firme libertad a... de expresión, sí. Sí, sí, sí, sí o sea, que... bueno, y es lo mismo, la misma persona, ¿no? Sí, sí, sí, eso... lo veías es con la mochillo, pero eso así. <chillo. ríe> O sea, no, no, no, no no me bate <risa> no me es a bumburi, ¿eh? Como... que va en mochillo por no, con la mochillo va claro, con la claro, mochillo no, sí, sí. por eh, pero, tío, por Zaragoza y es la persona más humilde del mundo tío Ay, humildad de feito que continúe viviendo en Zaragoza y hay, de persona sí, humilde sí, sí, sí, quiero, sí. <risa> ya te digo bueno pero, un sabia, eh, que también te quiero decir yo no me, no me voy a Madrid ni farto vino quiero decir una persona que pues, sí, son, Yo ya estado en la cresta de la ola No de la del Aragonés, sino de la... <risa> oh, oh, oh, oh, oh, ¡Mini punto! <risa> una de las cartas de Pokémon te la levas ya, así que es... ¡Rayica en la <risa> pared! ¡Ah, oh, oh, no fallas, pues yo otra sí. vez <risa> Pues eso, sí, oye... Yo una persona muy famosa que podrían asaltarle, asaltarle mogollón de chen de... Sí, llame, fírmame, tal cual, quiero ¿Qué, un... ¿Qué defecto lo firmas? Quiero un fillo tuyo y cosas distas, pero... Yo pues soy la persona más humilde del de mundo. a Soja so le dimos una cinco marzada y ¿eh? tal te lo digo Soja y pues a otra persona sabes que le dices eh Soja so una foto de puto amota no, no. unas vieras más no bajo del copón sí, sí. sí, sí, suerte sí, de que esta chen siga de aquí y siga sinas bueno qué eso ya era bueno yo ya principio a sudar ¿eh? te digo next <risa> bienvenido ah, bueno, a lo mismo el, mundo el, el chicken este que te decía y, y que la otra día escuchando podcast de chelo y fuego Un saludo que no me escucharán pero bueno Que, que charlaba mucho director de, de que él se foteaba mucho tiempo editando y sacando que si sí se sentía uno que minchaba chicle, no sé qué. Digo, <risa> <risa> no unas cuitas de ramarra, no, macho, porque. Joder. Edita, o mío, programa venga, y muere. Eh, venga, saca todos los rudios de Viera su Bueno, director pues cuenta. Bueno, ¿Qué nos traes? Yo te os traigo a una colla que no ha sonado güey de fondo. <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ye, la colla que más ha sonado de fondo, güey? B-Vocal <risa> Y Bobby McFerrin ya, ya podría, ya me cago en la mano bueno. vienen papiladas, eh, B-Vocal ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y Bertinos Bornella de balo No se lo sabe Se han separado No puede estar Ay, es verdad Se han separado, separado? Sí, sí, sí, sí, sí se pero se sabe, ¿Se sabe por qué, eh? Que si tricolotearon uh, por Twitter y todo el copón Porque va a sacar o sea, unas fotos que no queremos Pero no, no lo, lo he contado yo en un programa Pues, pues yo que sí Los alparceos de Lolo. no lo sé eh, pero sí, sí, sí. es una, una cosa, que una cosa de, Hemos de prender bando con qui, con qui. Oh, joder macho <risa> Arevalo convertido <risa> Hostia, y <qué> complicado ya estoy <risa> me declaro neutral ¿eh? ya, <risa> yo ya me foto un tiro <risa> mira mira que me jode la neutralidad ya lo sabes pero <risa> yo me foto un tiro de la chicken baja <risa> es... no sé yo creo que Arevalo es menos peligroso o sea que Arevalo yo me yo me, me, me quedo con Arevalo hashtag Arevalistas. Arebalistas. arebalistas, arebalistas, Oh yeah. Yo solo veo españoles. <risa> <risa> Un saludo para Albert, Bueno, venga. Bueno, eh, te os traigo. Eh, la colla que más sonado, hombre, pues no, no lo sé. Pues sí, verdad. son. de dos 2000, ¿no? Ah, vale. Eh, pues aquí viví yo a mi preadolescencia y adolescencia. O sea, con o Subiu. Y bueno, a tope, y, y nada, con 13 años pues ya era yo sentiendo cosicas y leyendo programas de, de un partido político de que se decía nacionalista y cosas distintas. y bueno, principié pues a leer sobre política y en principio a cosicas de estas y a sentar ya lo mío tozuelo y a tener las mis propias ideas políticas, ¿no? Y descubrí pues en un 2006 Super Asti. Descubrí un disco que me pasaron un casete de una colla que se decía Mayacán que cantaban en, en una cosa en la faula esa, que hago <risa> ahora mismo charro. 2006 casetes, hashtag 2006 faula? casetes. Y a casetes en 2006 en cara... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, no, bien no habría. ¿Tú bueno, tú, tú que ya es rico, ya mercaría el CD. O minidisc. Y oye que ese eh, formato la, tan exitoso. Lo, la influencia de lo mío, Chirman, que tenía CD en casa, de, de, que él se inventó así, pues... Jolio. Ah, Muy bueno. María. Un, ver, que tiene, no, un informático. Malachen. Y, y, y mayor. Siento la música Muy en mayor. disquetes. De cinco y cuarto. De cinco y cuarto. Bueno, que, que, bueno, que pues cosa ya he estado. Que, que cantan en mala. Y he trigado la canta en tabán Que lle lo mío sonido de móvil. ¿Y por qué lo tengo? Pues porque. No sé, lle como un chilo, ¿no? Como un empentón. En Tata. Para todas las luitas. Y etc, etc. Et, et, no sé. Me, me mola muchísimo. Y lle como un. puyalo Como un puyalón de escuchas. <risa> No, pues eso. <risa> y que desde que la sentí, dice, hostia, cómo mola esta canción. Eh, no sé cómo que te empenta. Que a tope. Que te tira en Tadeban. Nunca, tope. nunca, no, mi jordito A tope con la faula. Pues venga, pues en Taban. Ayer que? En Taban. En de Mayacán. pleico. Venga, a ver si ahora no la lío. <risa> ¡Suscríbete So De Chen, que empezamos a charlar a aragones o a interesarnos ¿eh? con, con los Mayacanes. los Mayacanes, eh. Mayacan. sí, sí, sí, sí. Y con Escabeche, porque comentaba aquí a mi que esta canta son Escabeche River Band 49%, ¿eh? por decirlo así, 51% mayacán, 49% Escabeche. Ala, a editar pues. A pues edita, edita. Pues yo eso no lo sabía, Pero... que, que pertenece a van... Casi la mitad, ¿no? Sí, tapar de la vez, compartían miembros y de feito la persona que cantan y está cantando Antimas de, de Fermayacán y Chusemi Escabeche, que estuvo maestro de Aragones Estándar en Nogara. <risa> Muy bueno, gran. Chusemi, un saludo. Pues eso, yo principié y ya pues me principié a interesar con Aragones y bueno, lo, lo que contaba antes de, de las ideas políticas y todo esto, pues remenábanos antes a Micro Zarrou también bellos tiempos. Y claro que yo la La mía primera estrelada, bueno, y la, la única que, que entiendo, la mer en la RAF por un pastizal en, en tejido en la RAF, se dice una cosa así, pero bueno. Y que me decía la, la dependienta, pero tu hijo mío sabes lo que estás comprando. Sí, sí, señora. Ah, oh, vale, vale. Claro, con 13 años. No, vale. Lo que tú me lleves vendiendo. Lo que tú me vendiendo, buena, un chicken bag. Buena mierda. Chicken bag, chicken bag. Pues tal. Esta viera tiene. Me llena mirando que tiene guito con 5 grados, eh. No me jodas. Y 99 Ibus. Bueno, esto no ha feito que principiar. Oye, que yo no la he atastado en cara. Yo he continuado con la Steambool. Hostia. Y muy buena, eh. Anti más, mete que Red. Red. Que si la. Si nos la fuesen en un vaso, Bellería nos la color. Yo, yo tengo que no, me, me pondría a ver Baison, me cago en la va. Bueno, que ahora voy yo. Ahora la vas más. tú. Ahora voy yo, ahora voy yo. Dale duro. Pues be vocal, bebo cal, beboca, be <risa> Por favor, sí. Pues sí, no. sí, sí. No va, no. Oh, bebo cal no, bebo cal no. ¿Juaco Malavirgen? Virgen? No, tampoco. ¿A Diego Peña? No, tampoco. Joder. Be good. Begut, tampoco. Begut no a <risa> le Lady Banana, tío. Lady Banana, qué grans. Pues, pues le, Lady Banana. Leyé que van a estar viviendo en Londres también. Sí, sí, si An... la batería, este, cinco años en Londres, trabajando de bato acá profesional, me, me contoro, nada, ¿no? yo. Pues sí, sí. curiosando sobre ellas, de feito, leí que o disco le van grabado en Londres. Toma ya. Comegut. Con Come Come Come o claro. Sea, coleguitas. Sí, sí, pues, hostia, yo me quedé impresionado en ¿no? un concierto. Este zagro que ahí fue. Puf. Joder, qué pasada en pues sí. No las he visto yo en directo Pues... Las he pues, sentidas o sea, no, no no falte O sea... No, pues en directo Más millor. Las he sentidas en directo sí, eh, sí. En los premios de la música Pero no las veía este... Copón Este... <risa> <risa> Te topaba la columna la... Total, <risa> total. Que este Pilar Yo cuento que tocarán en Belpuesto Bueno, no, es pues no si, la verdad, Si eh. Tañe quedada sin fonolica Y vimos porque yo quiero Total venir. Venga Totisto viene Porque esté viendo a los Bengala. Este cabo de semana pasado Oh, qué bueno, está bien Hostia. Y dice, hostia... ¿Aún? Eh, Lavaldo Malules oh. Turrillo de la Cañada Turrillo, ¿Turrillo de la Cañada Turrillo de la Cañada Toma ya Y ah, dice, hostia, ¿cómo sonaba las Lady Banana? Y las dos collas son Power Duo Tuet Y Lady Banana Lo parte Muy tom, muy tom, muy tom. Muy gras las Lady Banana A triunfar, creo que en Hueja también triunfaron en Estados Lorient En Huasca Que bueno, pues yo también una mica. Espera, charro una mica. Charro una mica. Ya, que yo era que, que yo, una mica, en la misma línea de pesetor como él, se me adelantó y ya pilló a los Mayacán. Oh. Uh. <risa> pues yo también, esta década, pues la, yo empecé y pie, pues, eso, pues a militar también en, en finales de los 90, principios de los 2000. Así nas, que, que esta es la década que yo empecé y pie. Pues, pues eso, pues en Chovenaya, en Novara, en, en, en los puestos de hacer cosas de hippie. A estar un rollo. A estar un Bueno, ya, ya venía estando ni una miqueta, pero pero más de, de viera y, y la Lancón y decir que qué mal yetó y que al fer bella cosa, pero no fer ni, ni huevo, ¿no? Y ya que ya Pues en principio pues a hacer cosas, antes más de queixarme de, de lo que no se feba. Bueno, y yo continua a defenderlo, o sea que... ¿El qué? Lo de que ¿Que ah sí, hombre, pero que sí, pero ahora antes más pruebo de solucionarlo Bien de roñar Sí, que muy bien, pero antes más prevar de fervella cosa, pues ya es la, la leche, ¿no? El Keisaseye muy bien, te lo dice un taxista También te digo, vale, para lo mismo <risa> Prendo cosas <así risa> sin felas, he conseguido prácticamente lo mismo, pero bueno Pero duermes mejor ¿Eh? Duermes mejor No, no, no, duermo menos Joder <risa> Que no es lo mismo Pero, pues pues mira, pues si no fuese cosa, para principiar, güey, me sé fitosista. ¿Has visto? Y no, pues está, que si el Twitter, que si el no sé qué, que acaba de fer lo guión... lo guión? <risa> bueno, eso esas mierdas. ¿Lo qué? Bueno, pues eso, pues que, que dice, pues voy a luitarlo, ¿no? El, en estas esto... ...y en 2000... O ...en el 99, o 99... ...bueno 2000... ...me parece que estío... veía por primera vez... ...en o centro cívico de Licias ...a una colla de un lugar de Teruel... ...que se dice Acero... Oh. ...la colla no el lugar... Y, ...y que presentaban... ...o suyo primer disco... ...rock de pueblo... ...y dice... ...hombre pues... ...pues esto mola mogollón... ...yo por... ...por esas envueltas... ...y era flipándolo con Residentes... ...muitismo también... Y, y a la vez, pues pues, eso, pues, pues ese primer disco, no lo mergué, pero me lo grabé de, de la mía compañera, que se lo mercó. Pirata. Eh, pues sí. Y, y pues creo que me he mercado, si no todos, cuasi todos. Y, y la verdad, pues sí que Acero, yo creo que es la, la colla que más vegadas he visto en directo. Que no sé ni cuántas ya, porque pero probablemente decenas. Más que a su... Vale, hombre, mucho más. Que, que Azul los veías en verano todas las semanas, ¿eh? Que, que va, a su este, este verano los he visto, o sea, este, este año los he visto dos vegadas. No, Cuando no. estuvieron en Zaragoza y este cabo de semana. ¿Y en Oviña Tañón Sí, pero yo ya era dormiendo. Empecé a yo, pedí a las 5 de Maytíncoo. o, o Zaguer día y, y Carlos iba hasta la, la sesión matutina yo iba yo iba ya la matutana de, de feito <risa> me quedé me, me quedé tres collas antes de, de Zo o sea que oh. ya, ya no podía ni con las tabicas que es una persona mayor yo ya no le iba de las cinco de la tarde Ese hombre mayor viera va viera viene y soy una mala gestión dimisión pues qué le va a hacer maño y antes más como este año no nos podíamos ver la siesta porque fue va Fredor pues uh. Bueno, pues eso, pues los acero. Problemas del primer mundo. Que. <risa> no me puedo hacer la siesta en no Oviña Rock. Ya véyes. La culpa ya de Cubero. <risa> <risa> Por pues el plebe, claro. Hombre. Cubero iría a Taloviña y previó. Claro. Ay, sí, sí. sí, sí. Y a la árboles. Taloviña <risa> ahí, pleno de árbol Más perro. que novia, Y es que no se siente se, se escucha bueno, vaísos, ¿sí? se escucha muy Baisos y no sé por qué esto lo he de preguntar a los técnicos de la radio porque no va esto bien que bueno que hizo porque porque luchar que de los acero que no sé si sabe ve que vegadas que tenían muchas otras opciones pues eh, pues, pues incidentes barricada que misión Eh, pro que sí, Mayacán, la ronda de Voltaña, que también es esta una, una opción ¿no? de muy que jevista, Marco, eh. esta, esta época. Bueno, pues eh, lo que sentí, yo. Y, y eso, ¿y por qué luchar de acero? Yo creo que, que a la fin, pues mira, pues entre una buena canta porque resume muy bien lo que facé yo en la década de los 2000 o como se clame. Así es que, ¿por qué luchar de acero? Allá va. Y los Barricada, ahí que suena también. Que Antimas colaboraron. También los Barricada quiso. Y, eh, que también mola, ¿no? Que que, que los aceros salían colaborando. En, creo que era o segundo o el tercer disco. Que era unos Mindundis. Bueno, como ahora. Y, y ya colaboró el Drogas. Que otro que yo, un, un tío majo. Que charlábamos antes de que y Otro ¿no? gran. Otro Pero gran. eso, el Drogas, hostia. Chapó, ¿eh? A Timas Güemes, hoy he estado viendo una, una entrevista al Drogas. Pues sabréis por qué. y mm -hmm. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Y, y, llegué, y llegué un tío, pues eso, como lo que charrabanos de K.C.O., ¿no? De los violadores, que llego a otro tío humilde que te lo trobas por iruña uña. Y, y, y comprometí, que, que, hostia, pues eso, yo con la campaña, por ejemplo, la de metacho de macho y con todo lo que haciendo por la memoria histórica y tal, joder. Que, que mola, quizás, cosas porque antipas este tampoco... A ver, fambre no pasará, pero... Pero no creo que siga nadando en pozas de, de pasta, ¿no? Bruto, bruto. Bruto. Eh. Máximo respeto. Pues sí, los Acero, eso. más, de verdad, que esto me lo he dejado de decir, son muy buena. Chen. Y de Teruel. Y, y de Teruel, de la Codoñera, y, y que de Cabotaguan, pues dicen cosas en catalán, en, lo, en las suyas canciones y en los conciertos. La Membrillera. <ríe> la Membrillera. Y, bueno, no sé cómo se dirá en castellano. ¿El membrillo se dirá el árbol o qué? O... Membrillo y fruto también, ¿no? Sí, sí, no sé sí el árbol, pero el árbol también se, también se dirá membrillo o... Membrillo, no mm. sé. Yo siempre membrillo le edito le al árbol. Ah, el árbol también. Yo que tengo uno en el, en el hortal y siempre el membrillo. Yo nunca... O no no... membrillo. No sé. Nunca va no a afeitar una frase con el árbol de un membrillo. Un codoño. Coño. Mincha me codoño. <risa> Venga. Compáñez, ahora. Le... Rise, right Astilla Gora. 1 9 0 1990 Ah, coño, digo yo que es este. <risa> que me he charrando. Viachamos en Tau Continuamos en Tazaga. Nos montamos en O'Delorean. ¡Dos! <risa> me llevan diciendo que has construido una qué? máquina de futuro con un DeLorean. ¿Una máquina de futuro? <risa> ¿Y que te has traído? ¿Qué te has traído? tiempo? Ah, bueno, <risa> <risa> Te Los traigo a los Cypress Hill. Los traigo, mo. the yeah. yeah. putísimos amos, eh. Elea. Yeah. De Lea, de tío. Pues la canción que te os traigo y una mezcla de hip hop, hip, hip hop, hip hop tan, chip -chop. tan particular, ¿no? Que los, los Cypress Hill. Que nos, no sé, yo siempre que escuite una canta digo, sé, sé que son los Cypress Hill, ¿no? Esas bases están con los graus, están boom, boom. Y esa voz. Esa voz, el, <risa> el pito este del actor secundario Melde, que siempre salen todas las ¡Hostia! cantas. Entiendo uno en casa y siempre digo, me lo va a bailar tal lo seguir en programa. Pues con eso van las bases los Cypress Hill. La canta se dice Latin Zux, matones latinos, ahí está. ¿eh? Y se publica en 1994 y ya la marcianada que traigo esta edición de Sinfonólicos 3. La cantalla de 1994... ¿Cuatro ya? Sí, le acabamos de charrar fuera. ¿En serio? ¿Cuatro ya? Que sí, este ya el cuarto. ¿Cuatro ya? Joder, que has quedado sin salir en la pocha, Cuatro temazos, cuatro Sinfonólicos. Sí, sí, sí, sí. No tiene manos barba, tío, por favor. Tres matutans ahí. Bueno, Tú creo... continas sin tenene. Yo, yo creo que en Teneva más, porque la, ves... la me la acude una mica. Bueno, pues aquí he feito un poco de trampa, porque la cantaré de 1994, pero esta versión, aunque fan una remezcla con reggaetón, llega de 2004. Se publica en lo Treballo The part, aunque colabora Tego Calderón, que llega a MC. Con el Serez, porque vi frases tan buenas como prende la mota y sale la canta que te has traído. muy bien. Cypress Hill, la Cintrux, 1994, hip hop con reggaeton. Hombre, sentí reggaeton en los 90. Papi, telita, eh. Dale duro, papi. Reggaeton en los 90. Atiende filipino. Y el 2004, que tampoco no llegaron. Vaya, vaya, vaya pillada. Barrena, vale, o prende la mota. Aquí no había playa. Vaya yo pillada que no pureza. Pureza, reta, La pureza, la pureza, no sé qué. La pureza. Qué es prístino. <risa> bueno, pues yo era explicando que a lo mejor no se ha entendido bien. Esta canta, la canta original no llegue de reggaetón, la canta de hip-hop de Cypress Hill, lleve de 1994 y la versión reggaetón sí que lleve de 2004. Pues para que, que quiera constancia. Que quieras, pero a no me ha ese preskill ¿eh? Afeita bueno, trampolina. Por la base, pero... A que... ver, yo tampoco de ese preskill tampoco. La verdad es que me sacas de Insign de Brain y cuatro más y... Hombre, sientes movidas distas y sientes a ese preskill y a yo me fan ganas de... De prender de la mota ¿no? con una UCI, así nada. Bueno, es. sí. <risa> per, perdí fuera a Domio, Chevy, Monte Carlo, dos y tanta y ahí y... La letra de ISO. Si las has no sé qué, pillo el machete y... Y prende la mota Prende a José Mota. Solo quiero pureza. <risa> Qué bueno, y eso sería una obra social. Pero guay, eh, sonaba bien, sonaba bien. Y ah, sí, no, la no, detraye free de movidas masclistas cristas. Femo, una mequita de defensa del, del reggaetón. ¿El reggaetón? Una, una vegada más. Venga, una vegada la... más, Que más bien una, una falca de, de reggaetón. En otras Radios meten reggaetón, aquí no. Aquí metemos a los jazz de tierras de Barrenaus Porque en tierra de Barrenaus Sí que metemos reggaetón No, no llegue la primera vegada Ni será la zaguera Reggaetón bien cuidado lleva buena música también Bien trigado Más que cuidado Y sí. Y, y cantado eh. No sé Sí, sí Eso, Siempre ya. que la letra Y la actitud Sigan las correctas Ya, baby Entaban con cual siquiera música A no estar que siga beboca vocal. <risa> <risa> No, pero, pero... Y también Aproveitamos Para decirlo Que en el, que ya lo hicimos En un programa especial De los premios de la música Para bueno, pa saludar a Jesús Viñas También Y, de, y que de aquí a 5 O a 10 años Esto pasará eh, Estos chistecicos de, Del reggaetón Ya no los podrán hacer Porque ya habrá reggaetoneros Entre los nominados Y las nominadas sí, es verdad Y ayer pasando Porque Está Chen a bromas Con el reggaetón Pero el reggaetón ya ayer Asumió de todo Por la, por la sociedad mm -hmm. La Choventú y mesmo, ¿no? la achoventú y escuita a Escuita las emisoras, las radiofórmulas emiten reggaetón Ahora ya somos con la siguiente generación de bromas que llegó no trap. Verdad. Por cierto, Uf, me, a, yo me, a yo me cuesta más el trap, ¿eh? Me acudía mucho de meter trap en esta selección de mezclas, mira que es estado fácil, ¿no? Hip hop con electrónica sí. triste, pues trap. Pues no. ¿Y la de GPL qué opina hizo? yo, yo. <risa> El Ebro campeón de Europa. Trap. Con Z. <risa> yo, la, yo, la verdad... Que... Sa regga... Saludos a Fufina. O reggaetón yo me resistía en primeras y tal, pero más por el por rollo comercial hoy de eso, Porque sí que es verdad que el reggaetón entra muy fácil. O sea que, que a yo me paí, se va de feito demasiado facilón. Pero yo como, de un... no, de yo, yo como de muy primario, ¿no? A la fin, yo je... sí. una música súper simple... Pero que tiene como el efecto, ¿no? Hmm. No, Y que de y que, impuesto también yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Que ahora se han feito cosas más interesantes, pues también mezcloteándolo con, con otras cosetas, dándole el rollico, ¿no? De... Bueno, o reggaeton ni un mundo, vía mismo subcheneros. Hombre. Y, y brutal. Bueno, y que mueve tantis machen, a lo mejor aquí en Europa no tanta, pero en América. Va, pero aquí en Zagueras pero... ya llevo viendo también. En América, y brutal. Vale, sí, y, eso, ya te digo sí. que vía subcheneros. Yo que sé, busca. Vía uno en. Un estilo, y el perreo pesado, sería <risa> perreo pesado. Perreo pesado. Sería como, <risa> sería como el hardcore de, del reggaetón. La Ajá. Virgen. Májole. De una, una movida. Pues sí, sí, Cadra, sí. Ubre la tuya, men. Oyen y oyenta de Tierra de Barrenaus. Que había muchas cosas así de fuera. Bueno, ¿qué? Okay, bueno, bien. le voy a dar yo. Venga. Yeah. Venga, te os traigo un hitazo. Que Cam breve... <risa> Camarón. Camarón. <risa> ¿En los 90, Camarón? Sí ¡Madre de Dios! Bueno, te os traigo un hitazo Acabamos de perder tus oídos <risa> Perdón, acabamos de perder los tus oídos <risa> Los tres sueños. Bueno, en, a, anúcialo con tiempo porque ya sabes la vista como la tengo y las letricas que me salen aquí en la pantalla, en ¿eh? que yo lo he de buscar. Encara en queda en uno que, que llega aquí charrando sí. <risa> Bien. que Te os traigo a barricada. Ah, vale, guay. Vale. Oigo <risa> cocina. Y sus aquí ¿Barricada? Unos es que he muros. <risa> <risa> Así beca. Los rollos ahí. Madre. Cremando contenedores. Pues eso, Tortraga Barricada. va ah, a quedar Una canción de 1991. De, grabada en Francia. Y pertenece ¿A, a la. Lo, ¿qué? Ya grabada en Francia. En los estudios du Manoir. Pues será en Parande o qué? Supongo que será País Vasco Francés. Pero bueno, aquí tenemos a, lo, a los de Nafarroa. A Chachi. los Barricada. Qué crítico de música que quedas a los de Nafarroa a los de nafarroa los, a los, Pamploneses, a <risa> los Pamploneses, Pamplonicas, eso, Pamplonicas, eh, pues eso. Entonces traigo la canción en blanco y negro que la habré sentida todas porque yo creo que hay dos mayores hits de, de Barricada. Pero está no yo de la orquesta de UD. <risa> sino la, la orquesta en... de VD si <risa> la traes en blanco y negro <risa> y <hay> en mono. <risa> uf ah, probando de, con probando la, de filalo y no la, la no. vida la vida del carriona está fenúnciandria aquí la vida del Carriana. la vida del Carriana está sí sí, sí. de la ah, de vale. la pura del carrion amor inteligente vale, estoy, en bien, bien. Bien, bien. estoy he feito en Junquera de Nares Junquera de Nares un pueblo muy punky Ch Chenares sí, bueno sí, que, qué qué bueno pues eso tu flega blanco y negro Ah, y esta canción pues eso que me recuerda a los míos tiempos de cuando mío chirimán pues traeba las cintas a esta casa eh, los casetes y principiábamos a, a sentir música y demás y claro pues yo era un puto crío aquí vosotros también se va a servir la abreviatura K7 para escribir casete eh? los casetes never yo no En pero la, peruana, yo, Ana sí Yo creo que en Lina Acero y en la Tipo de tal mismo La, la plegó a Fer Servire sí, sí, sí. en la revista Tipo plegaba en casa K7 K7 los. K7, no sé cuántas perras LP, tararí, CD, un huevo <risa> Sí, sí Y has tío tuyo, Chirman, ya, y la mía, Chirman pues, Claro, pero el mío Chirman Mercaba lo que le fue bajo ya a él claro. Que bellas vega la Y vela atrás no Claro, pero ya es lo que hemos mamado, la resta Lo sí, que sí, sí, nuestro sí. Chirman sentíban y estallé bueno. lo que me viene yo qué y suerte lo que el mío Chirman sentía pues me lo truskiba yo y esto me molaba y bueno me acuerdo pues eso de brincar y de y de bailar encima de la cama mientras a mí mi, mientras mi mai nos carrañaba pero que sí de que me sorprende las camas y todas estas cositas y bueno y me matado un mogollón de buenos recuerdos y siempre que la siento me mola mogollón Y pues, me vienen muy tismas y machens. Ya los barricadas los había conocido conocer por un vecino. Toma. Que, ya. que era, era Jevitron. Que me conocí casi de vez, o mes modilla que, que esté en casa suya y me metió a los barricadas y a los tacos. Toma. Los barricadas, pues, pues cuentos serían blanco y negro, belunadistas. A la buena Chen y a los pantaneros. Y a. <ríe> y a taco la de enterrador. Hombre. Ah, no, no, no. Barricada, la primera que sentí yo, esté la de la silla eléctrica. De, ¿Por qué esperar una señal? ¿Por qué llorar sí. en silencio? Qué mazo también Bueno Pues eso Que la metas Que íbamos <ríe> aquí a <ríe> te calles de una puta mío. A remerar Frente un programa radio sí que es charlar, coño Para una vegada Que puedo hacer servir la parola Remerar Si sí, ¿Es que me vienta la foguera ¿Qué? Y... y, y cuasi, cuasi seguro que me creman Killfobla. Killfabla, co oh. Pues... No sé, que le des caña. Venga de pues. Hala, pues allá va, no, no sé si la habrá sentido la Chen eh, porque está allí casi sí, desconocida, que... o sea que pero bueno, allá va, oye, en blanco y negro, calurirse a cosas nuevas. amigo mío Lo siento, pero me ha matado. Este intervalo, este sí que me ha matado. Pues sí que en catalán, no... en tierra de barrenados. No, no, en catalán no es Smoking Souls. Yo creo que en los Zagers 4 programas no ha dicho de sonar Smoking Souls en un puto segundo. Como Cal. La banda Revelación. Hostia, Vistencia yo soy hiperflipándolo. Me, con... me molan muy Con todo. Sendra me me París, eh, vamos, o disco del año hizo que yo del año pasado. Yo creo, yo creo que llegas das. cosas. Coño, este, que... año no, este año no se ha feito un disco mío. Bueno, les avisaría Me Me callo. <risa> Te la envainas, tronco. Eh, la envaino. Yo creo que Smoking Souls los el año, año que El año que se avisare Smoking Souls, faigandesco de vez, tendría ahí el alma partida. Ya había, ah, ya había una canta. Compartida. No sabrás cuál grabate. Tú, eh. tú que ya es fendo. Eh, les aví me lo mergué. Oh. <risa> eh, que, que ya es fendo con los dados y las cartas de los Pokémon. Así que aquí tenemos a Rubelón. Son cosas nuestras. Sí, sí, sí. Me defendo, pues sí, somos aquí defendiendo. Por el lado, no hemos faltado fotos, no hemos faltado una foto. Bueno, que aquí le toca a tu. Hostia. <risa> Así nas no de buen rollo. <risa> La, li, lo, lo, li, lo, los 90, ¿no? Los 90, los 90. Vale. Pues, pero a por ver. estar tú, la modo programa lo que quieras. No, no, no, los O, gran, o gran líder. Yo soy, mira, vi demasiados chefes y muy pocos indios. Yo soy indio, a yo tan que me digan. Como dice mi suegra, en todos pueblos tiene que haber dos alcaldes. ¿Eh? No ¿Por, sé por qué, ¿por qué? me ha averiguado al otro celular ahora mismo. Un saludo para Matilde. <risa> Saludos, Matilda. Yo más de eso muerto. ¿eh? Ah. En todos los pueblos. Tiene... ¿Pero por qué? No voy no a agarrar al lugar. No voy a agarrar. O sea, no había dos alcaldes. Pues no lo sé, pero lo dice todo y tiene mucha razón. Pues, subliminal. Que aprenda aragonés. Se vengate aquí y un día nos lo explique. Anirame Tachila. Bien. Policía subliminal. <risa> eh, Saludos a Cubero también. Los 90. Joder, yo que, yo que me, ha pillado, me ha pillado la transición. Española. También. Carrillo, la con la Carrillo con la peluca eh, qué bien son los Smoking Souls, mira que valents, de Pero qué buenísimos es que son ah, ah, Bueno, pues eh. mucho antes que Nices en los Smoking Souls Como grupo, como personas cuento que van Nice y Uya. En los 90, pues eso pues ya lo he dicho antes Pues yo ya era de rollo Pero de bar De, sí, sí, sí. de estar menos planta baja, en latrio, atrio, en oposturas y también en odevicio de vicio. Y capilé. Y, y capilé. No, capilé, no, mira, a tapar de la vez no le daba yo guay al oje. Eso me ha pillado ya de. de ma, Tú ya eras más de porrón te lo digo en la cara. Mm, sí, mira, también iba muy todo el plácido. el plácido, hostia. Plácido. Uf, <risa> bueno, lo calimo Bueno, aquí ya la chen que nos siga escuchando, o tiene ¿Ves cuántos años? O van a sentir a tres villos charrar de movidas de antes más y tal. Que bueno, por la y lo que hacemos siempre es charrabarnos. Eh, bueno, pues eso. En el de vicio, cuando Encara ya era abierto y cuando en cara tenía música y tal, pues. Eh, y ya lo hemos charlado también muchas verdades, ya salió este tema. Pues había abierto una generación musical, ¿no? Que, que sentía, no así, una ripa de música que no más se sentía en el no de vicio. Bella canción se podía sentir en el atrio, Beluna de no posturas, Didi. Y el Evolution de. Eso ya era una atracción, ¿no? De, un parque de El Evolution de Zuma. También tenemos un ambiente parellano, ¿no? Si te refieres más a collas como... stones Corn y por ahí. Yo llegué que ta, Tazuma empecé a ir más tarde. G ya que en los 2000. Odevicio también ha tenido temporadas, ¿no? Y mm -hmm. también meteba música dentro de la marginalidad de, de Chen no estás ti. Meteba música muy diferente, ¿no? Igual te meteba sí, sí, sí. Iron Maiden que a experimentos con el terror. En <risa> el terror. ¡Asa sí. en eso vale. Y a más birras han van a más birras. Como a brujería, tío. En, lo, en el garito está de Roquetas. Lleva un garito de... ¿Enloquezca? No Ese. Te van a más, birra, a más birras. Sí, sí. ¿Qué gancho. Mira. Ay, ¡Ah! Las... ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Ah! ¡Qué, qué perrete! De que lo ¿Qué caneta. Tengo Brujería. una orella especial para Mauricio Znab. Brujería lo meteban también. Don Quijote, marihuana. Don Quijote. Marihuana. Aquí ya me estoy perdiendo. Y, y también meteban extremo duro, que cara que llena más de latre, pero también te lo... te puede sonar mm. en de vicio, o sea... Llegáis el rollo. guays Pero yo sí vi una colla que siempre asocio a, a lo de vicio y a los que no y febanos, y a bailar, y a las nueis y nueis y nueis que me fotío, yo estoy dando... y también ah, en el 2 por 1 eh, de litros hombre y ahí ese espíritu de, de los early 90s que bueno de los early ya eran mediados de, lo, de los 90 pero bueno que hay una una coña que antimas bueno yo no sé cuántas velas las he bailado que nos tornábamos nos barrenaos cuando sonaba no concretamente esta canción que no llega de las más de las que sonaban más sonaban otras famosas pero son los Rage Against oh. the Machine wow Que eran y son muy grandes y, bueno, no sé, continúan mi voz estos. Sí, de feitos he hecho un tonfa poco. Sí, pues ahora que fegan la chida, hombre, y sí, se viene con bueno, un concierto de estos tíos, es, que esto es, es la, la puta hostia. Estoy en el Madrid, hace año, dos años, sí, así, ¿no? Sí, sí, que se venga ante Pilar Folk. Paga la, <risa> paga la entrada, también te digo, ¿eh? Claro, y que yo soy yo, pues mira, uf. hombre, por esto... Mirate, a yo por los Richards de Machine sí que lo pagaría. la pagaría. La fa poco que vinieron los Jump, pues yo lo siento, pues me fegan hoy, pero como para pagar la, la, no sé cuánto valdría esto, pero bueno, pues cuento que, que decenas y decenas y decenas de euros, decenas si, de millares, si no bella centena no. Y más lo viache, más estate y esas cosas, ¿no? Que hombre, que no, bueno. que no cal pagar tanto. Hombre, pero yo por los Richards de Machine sí que me lo pensaba. Mira. los pues, papelillos yo lo siento pero no soy tan gracias, tan fan gracias al wifi de Radiotopo soy consultándolo vale dale pues la clave a este mozo que no se la que no la tiene pues sí. eh, no lo sé porque la tengo guardada yo también no a otro igual ¿eh? ahora te lo mira. esto bueno qué, qué pues Que, le sí, sí. que gracias a la wifi de Radio Topo, no sé qué. Ah, que si se han chuntado, si siguen o si no... Y irá Mira, mirando los conciertos pasados. Pues, pues eso, pues de de Richard de Machin, que ya te os digo que ye, yo creo que para yo una de las de las grandes joyas de Isa de década de los 90, que, que Antimas marcó a muchas otras, que Antimas John Isas Envueltas, también yo era muy fan de Defcon 2, que también yo era tenía un rollo, que no era lo mismo, pero que, bueno, pero que yo era para ICU, y que bueno, que mismo ahora uno de las grandes collas que yo triunfando, como Jerry Oth Propaganda, Bebe Muito también de de de Machin que de vez bebeba Muito de Beastie Boys o de, o de Muita o de, de Los así que con Rey de Machin y Bulls on Parade, que es la que he la que, que no hay ni de las más conocidas, ni de las menos precisamente, pero bueno, yo creo que era una, una buena canción qué Asignaje. bueno, has principiado con Bull Humero y ahora dices Bulls on Parade, eh ¡Ey! Esto cuadra, ¿eh? Un puzzle cósmico He mentido un poco, porque lo que vinió no era Rise Again de Machine al completo, sino una colla que se decía Prophets of Rights, que lleva una mezcla de integrantes de Public Enemies, Cypress Hill y Race Again the Machine ¡Oh, ¡Jodó! Y tengo calderón también <risa> Prende la moto Hostia, vaya nivelón, ¿no? Sí. Eso va de sonar bien Eso todo. Pues me lo vais a ver Venga, pues pues Rechaz de de Machine, Bolts on Parade que perdí que inglés tengo me cago en la <tose> Who la la la Madre mía, madre mía, lo que hemos, hemos blincado, o lo menos yo, lo que he blincado con esto, que más blincaba a saber si, si pillaba los chenullos con, con el otozuelo de la chen. No, pero ya era, ya era brutal. Claro, Antimas, claro. caso ya era adolescente en estas envueltas, esto ya era maravilloso. ¡Puah! Yo ya me llamo Ral. <ríe> Suerte que le vivimos. Pozzi, Y pues? has feito la mayor introducción posible, porque yo ahora me voy a una década en Tazaga, en 1980. <risa> <risa> Al rewind, win <risa> con, pretando, pretando una palanquica. Y si no, <risa> con el ¡Oh, no, no, no! Lo del Bolivic, no. Yo fui a EGB. ¡No, ah. puta EGB! Dios. Hostia, que van por, por cuatro, eh. No Los libros hice de las pelotas. Vía un Facebook, una página de Facebook en plan parodia que yo fui a la KGB y es muy bruto y sacan cositas muy chulas. Y Jimmy York que la de Pepe Villuela todo, todos los días la misma foto que Pepe Villuela. Millor que esa no hay cosa en este mundo. Ah sí, bueno yo... que tú no tienes Facebook, es ¿eh? no, verdad. De que había una web de Facebook que ya, todos los días la misma foto de Pepe Villuela. Y todos, serita, los días, y todos los días, la la foto todos días. Pepe Villuela que además ahora es diferente, ¿eh? Sí, sí, por cierto, que llevo Se lleva manual. Yo de, de lo mejor que se ve en Facebook <risa> Pagueras Esa y, y había una otra que llamarmotas haciendo cosas o castores Fendocosas cosas. <risa> De seguro es que había una colla de haters contra la pachina de Pepe Viola. Y, y sospero. Había también un vídeo en YouTube Que, llegue, que llegue con la misma foto que lleva una hora de música jazz con la foto de Pepe Viola sonriendo Eso ya era como lo de Bisbal, ¿no? Como lo de Bisbal, sí. Una hora o dos horas bailando. Horas. Cien horas bailando, Farmacia de Guardia. Cien horas bailando, Farmacia de Y había uno de diez minutos de Tyrion hostiando a Geoffrey Baración. Bueno, y bueno, así nada. Y había otro Lolo. Lo, lo, lo, lo, lo, ¿Qué pasa con los trolls? <risa> Ayer vi un capítulo de Gumball. De, no sé si has visto la serie esta, que lleva no. un gato y un pez. Y una familia que son un, el pai y un conello, la mai y una gata. Y tienen un conello y un gato. Y después pues un pez con, con piez, inter con, con garras, que, tiene, que, que, que se dice Darwin. La Zaguer serie de... de Animals que veía estiola de ¿cómo se decía esta serie de Simpson de no sé qué parásito eh, <risa> proletario, y proletario y parásito <risa> escorpión y batería <risa> los los millos dibujos de, de la Rusia del Este hostia yo los que me encantan los, los del Pascu estos que meteba que era un crocodilo que que te, te lleva lo, lo curdión no los no los, hostia, sí. los había mostrado nunca que son de la Unión Soviética también <risa> bueno, también no, estos sí que son de la Unión Soviética Yo me quedé en los trotamúsicos, tío <risa> Yo creía que ibas a decirle al día del arce Hostia Bueno, <risa> venga, anda Venga, vamos a disar lo, los Witanta en <risa> un sentido recosiro Y tornamos, venga, que, que te lo a disar a huevo En los bueno. se fue a una de las mezclas más prolíficas que ha tenido Hip Hop Que llegue con lo metal, con lo heavy metal. metal. Y los orígenes de este subchenero, como lo que le se remontan a 1984 con cantas de Randy MC o Beastie Boys. Nadie eh, se nos tanta, pero ya en los 90 con más, más afianza, ¿no? Por ejemplo, una de las cantas más señaleras es la de Bring the Noise de Anthrax con Public Enemy. Racing the Machine, también una de las collas, diste, cheneros, ¿no? Más, más conocidas. En cara a que también tienen. velapunte apunte de Funky, ¿no? Y se va a Bueno, pues en 1980, rap con metal. Te os traigo a Randy MC con la canta que se dice Rock Box. Y que no llega que todo el mundo. conoce. No. La meta por histórica. <risa> De, decir que de Kilómetro Cero tenemos a los ND, ¿no? Una colla mm. de de Metal de Zaragoza. ¡Hostia! Uh, France, ¡Hostia! Muy buena. O Chirmando Hate, ¿no? ¿Y era? Ya, o ya de Civan. no conozco los parentescos, pero bueno, una colla muy buena de, de este chenero. Y también me decanta un poco por la Randy MC, por una introducción de una canta de Ríos Propaganda, ¿no? Por Ocalcero. <risa> No, de Río Propaganda, que principio diciendo, ¡Ah, los Randy MC, cómo nos jodieron el hip hop mezclándolo con metal, no sé qué. ¿Los Río Propaganda? Sí. Eh, las los Randy MC ni me los toques. Sí, eso oye, y un poco como discusión de dos personas. Ah, no, ah. Oye, el, el son muy, muy Randy MC. ¿eh? Hombre, digo, jodo. Digo, esto les... Vale, vale, vale. Pero Señora, eso es no que... oye de Río Propaganda, eso oye de un disco de Corpus. ¿Qué Abe Corpus y la intro. Sí, un disco de Aveas Corpus ah, que funciona con vamos. todas las canciones con colaboraciones. Ah, este de sí, pues lee pues los 20 años. Y mi canta Defcon con 2. Pues a lo mejor por eso me la busqué la canta en todos los discos de Riot Propaganda, que son dos, y me la trové. ¿eh? <risa> Abey Corpus con sí. Defcon con 2. Bueno, de Propaganda en realidad tiene 16 canciones. Me sí, parece, ¿no? Dos discos prestig, y, de, y de canta Que son vida, las que ¿no? tocaron en, en los conciertos de aquí de Zaragoza, que ya les vale. Pero bueno... También fan cantas de una y una, ¿no? De, Aquí no. Una, una, no por, fácil... por, eso, por eso el concierto de Zaragoza, yo me pareció, pero mierdero, porque facieron todas las cantas del Río. Y cantaron ni, los ni ríos, una, ya. ni una, ni de chicos, ni de aveas. Y vez. dices, hostia, macho. Ir a un concierto de, de Riot, que no sois ejemplo, o terrorismo, o cosas así, nada. Sí, así vas, yo, que menos que los de Riot toquen la Macarena. Claro, ¿no? o Cops, o... <risa> Fiscalía, ladito al amo. Hostia, me ha matado. Dale ahí al hey, heavy na, metal. Vamos a darle al heavy metal. Hacemos los cuernos. A, a los randians, sí. y Ya, de ya hemos feito, ¿eh? con los Rage. Bueno, claro, ¿y qué, y qué son los Ereus? Nos y chullamos otro suelo. Otro suelo. Venga, head ¿cómo se dice? Headbanging. Head eso. Venga, pa' esa, ¡Hala! No come mierda. <risa> esto no, es ¿eh? Dios, qué pie. Qué Hostia, que no me la toco, don, no en, en este fest y me cago en lava. dim pues a la mía, cantando puedes Meter esto ¿Cómo que no? ¿Qué te chugas? ¿Ya has visto? Ahora, ahora ya to... la, que, la que ha tocado, ¿eh? Dím, pues esto ya toye mierda. Pues si que todo en concierto. Mira, mira, mira, mira. Yo no me quedo escapando. Ay, a la venga, <risa> qué bueno. Randem sí, hombre, no, hombre, no, oh, ¿Qué hombre, pasa con ya los, los dos horas, eh? Y los Beastie Boys. Beastie Boys mola mogollón tan. Qué generación, sí, sí. comentábamos los vídeos, que también son muy buenos, eh. Estas cantas tan vestibanas. Sí. Tan decíbanos eso que los randem sí que, que bueno, que encuentras. Pues yo creo que llenan las envueltas, porque mogollón del grupo es febanisto. Mm -hmm. Lo de videoclips y eran auténticos cortos. cortos sí, sí, sí, sí. Los random sí que los conocéis, porque ahora. Toda la moderna del universo lleva las chambretas suyas. Moderna ya invento. Pero que sí. La culpa ya es de Cubero. La moderna lleva le va chambretas de ¡uy oh, jodón! La modernaya lleva chambretas. Esto es de ficción. Esto es lo... ficción? No, no, no, que yo no me toca. No, lo llevas apañando, ¿eh? Bueno, que la ¿Lo has visto, sí, las de Randiems. Lo conjunto de modernos y modernas porta camisas chiquitas. De de Randy MC, sí ¿Sabes como yo luego de Randi MC? Sí, sí, sí, sí. De feitos han feito muchas versiones con otros eslogans Ah, bueno, va va Son las originales, que mismo son Muchas de marca Adidas, oficiales Sí, sí, pero, pues pero, pero la no la pas versión... de, de Randi MC, quiero decir También, también Adidas patrocinaba Randi MC ¿sí? Vina de, de las dos Chambretas Adidas con Randi MC, como las de Fuck Nazis, Fuck Police unas marx y esa chambreta charlando de ella y esa a ver si la esa igual me la he de charlar con un diseñador a ver si estirantes o ya cosas de estas que soy fartos tengo dos mil millones de t-shirts negras y en quiero de aráculo de camisas en diminutivo bueno qué Que vale. continuamos. ¿Me vea más de Como... o.? Siguen. Sí, que son unos negros muy chulos. ¿Ah, son negros? <risa> son unos negratas. Vale, vale no los he visto nunca. ¿Ya por los videoclips? No, yo tampoco, yo, yo que no oigo videoclips. Son unos negratas. <risa> Hola, mogollón. Dale o sea, duro, pesito. Porque... Sí, venga. Bueno. Hostia, que se saca la chuleta. Uy. <risa> Uy. Ya que no metemos... Ya que, güey, en una parada de taxis. <risa> la y un cuaderno rubio, no me jodas. No, que hizo. Y yo era pensando en el Zaguer temazo, yo me traía resumen, me lo traía en una... En la eh, fuella, sí, de... En una fuella de la tuya, el tuyo Casorio. Pero que antimas ah, también sí, llega los, los votos o Sí, sí. sí. <risa> Hostia. <risa> que llena claro, escrito... Que no te inculliva no te un par de frases y te las llevas escritas así unas como... Así, ah, por lo lateral. Sí sí, esto, sí, sí, sí, sí. Pues como cal. Bien aprovechado lo papel, pero sí. Creo que sí sí sí. Sí, sí, hombre, sí. sí. sí, sí. Hombre, de feito hice pues lo puedes aproveitar para... Pa para para, para O para la comanda la viera de... Para la comanda la viera bueno. Dos, ves apuntando, un, para, tor un torrezno. Para apuntar los trimestres. Si nos dimos oscuro un torrendo. Si nos dimos, si dimos viruta Lo que tengan de pizza. Un terreno uh -huh. vegano. <risa> <¿Qué> <risa> <vecinos>? <risa> bueno, viera, viera no huele más porque ¿Cómo? jodo. Pues igual, igual un tintico verano. Voy a cosa fresqueta que yo ya voy. Un agua con gas. Yo voy sudando no? <risa> Una mirinda Una mirinda. <risa> Una mirinda Hombre, somos en la Una Wittanta mira, Somos en la Wittanta Mirinda sí. Discos de vinilo Venga, venga Y... Los míos También <risa> tenemos vinilos, eh Y... y, y... Moldecrew Moldecrew los, <risa> los... Los Reyes Do Glam Metal Glam Metal Bueno, yo como no viví En los Wittanta Por... Por decir... <risa> por decisión de mis pais Desgraciado <risa> por, por cuestión de edad Por cuestión de edad No viví nada más que dos añicos, los Witanta, y no era yo para sentir música. Mentalmente, como charrabanos antes, yo vivo en los 40 o en los 50. Pero bueno. <risa> pues eh, el otro día, de viaje, eh, Ana, la mía compañera, eh, estuvo metiéndome mogollón de cantas de esta década, y dice: ¡Hostia, ahí está como mola! Y bueno, pues hizo los Molly Crew de Kiss of My Heart. Eh, y una canción grabada en Owitanta y Huito Año en que nadie no Pero publicada en agüitante Nuevo Che, grabo en Oitante Nuevo Año, Wata, año que tenemos un año Y eso, oye Vale, vale, ¿Y vale. Mes el cico, Efecto en las cuentas, ¿no? Y eso Y saqué un dos en mates en selectividad, ¿eh? Porque no tenía ni idea Ay, ahora que ahora que eh, Curas Cabe, Hombre, no, en selectividad ya no <risa> Ah, en la selectividad <risa> Bueno No, no, buah, con los curas yo iba de sobresaliendo Ya te digo No bebe, va. Bueno, esta canción Estió nominada a un Grammy ¿Esta? Sí Venga, va Chicken Bag ¿Sí Sí, sí, brutal Ese, bueno yo, yes... cre yo creo que la tengo en No Guitar Hero ¿Ah, sí? Yo creo que sí ¿eh? yo no, bueno. A mí me suena esta haberla tocado en No Guitar Hero cuando, cuando la han es. Digo, hostia Esta me suena yo por ni cru No hay una, un grupo Que, que haga escutar Guaire ¿eh? Digo, esta yo creo Que me suena de Guitar Hero no, Guitar Pues los de Guitar Hero No saben de qué charra O por qué se ha esta canción Porque era lo que llegaron charrando antes a Micro Zarrao Como me mola esta expresión Off, off the record de que Esta canción se escribió acerca de la sobredosis que, que sufrió O baisista, Fundador y cantaire Bueno, segunda voz de los Molicrew Que tiene eh, Nicky Six Que es Facio Polos. poros Lo de los Nickys Ay, no. dios Venga, continuo Sí, sí, con... Bueno, pues platáiso. Eh... Esto lo edito. Voy a editar lo de. Lo de este y, y esto. Y los míos chistes de taxista Dame, no. Que son muy bien, pero a ver si te traemos, taxista Café. Eh, sí. Sí, porque nos paga los trimestres. Y os traigo palillos. Pues te he pasado el 130. ¿No has traído Escarpia? Hostia, de ¿verdad? Bueno, vos... <risa> <Cada> <risa> la tengo por casa mía. Que <risa> <risa> cada Guarda. vez, cada que la te... ¡Esta mierda, que es aquí! No, Esta mierda tiene mucho sentido. Cuando fuego a los 10 años, pasó y... una exposición con ¿Qué... los. Queda el... mi... una miqueta del licor de chordón. ¿Ya de chordón, ¿Qué? ¿no Sí, sí, chordón de moncayo. Pues en queda una miqueta en queda una miqueta. Pues mira, el random si... Ah, no. <risa> coño, mira, que no suena ok. ¡Misty Boys! Plata Plomo, pavo. Bueno, ok. Bueno, pues eso En, en, la en 87, eh, Molly Crew hacía eh, una chira De conchuta con Guns and Roses <risa> De conchuta eh. <risa> sí, sí. <risa> pues, de la sobredosis Ya si veis la vena Pues sí, fació en la conchuta El pico 3 <risa> Y bueno, pues este Nicky Six y era En, en la cámara de, de Slash o, o guitarra de Guns N' Roses Y le metió un Pues una pájara de miedo, ¿no? Y sobre todo sí. ¿Qué pasó? Pues que ambulancia, no sé qué, no sé cuántas, le metió dos chutazos de harina en el corazón porque ya era en muerte técnica y el tío revilcó. ¿Y qué te hizo? Pues voy a hacer una canción. Bueno, normal. No, no, no, no, y aquí tenemos al Kickstarter My Heart. Kickstarter My Heart. Así no es que el yo-nieve de Motley Crue. Total. Chuanico-nieu. Hombre. No sé lo que te diga. No sé, yo no veo chugo de Tronos. Pero ¿Qué? No. Ya me voy. <risa> ¿Qué hago en la leche? <risa> no tengo tiempo. Coño ni yo. Así no es que bueno, pues notas y mientras conduces. en las saturadas ahí Con claro. lo móvil Aspere señora Que llevo final dos capítulos ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿A un, un ciclista? Qué mala! Uno menos eh, Total Pues no van por el carril bici Qué mal Van ¿qué? por donde quieren Y los patinetes ahora eh? oh, los patinetes. Los patinetes! Ay los patinetes Qué quimera Les estoy pillando yo Los patinetes Especial movilidad ¿Y que, se, me, que me pillan ahí Los carril bici Podría ser una especial movilidad Con tres artigas aquí no. un, Y un sí, enlace no. sindical de Tuxa Claro no. Puedo pillar a la Teresa Artigas que echar a Aragones y al enlace sindical que charrar a Aragones también. ¡Ah, oh, claro! Oh. Esa puta alimentación que tenemos en tierra de Barrenaus. ¡Chan, chan, chan! Podemos traer a 50 personas. Bueno, pues que faiga Rubelón la traducción simultánea. No, hombre, que... Lo tengo pensado, ¿eh? Hostia. Podemos hacer un programa de movilidad y tengo chimpáfelo. ¡Tú, mord! ¿Cómo te quedas? Teresa ¿Eh? y, Sor y atra, atra, atra cosa, yo que A Otra cosa, ya que quiera Felo, porque me parece un catenazo de, de tema. No lo faigas, tío, en serio. ¿Eh? Carril bici por María Agustín y ya. Carril yo. bici <risa> por Paseo por María Mar Agustín. <risa> Bueno, yo, no. Un eh, saludo, Chorche Yo lo firmo ¿Metiendos la canción y sale la droga o qué? ¡Ay, coño! así <risa> ah, que yo no os vendo un programa de, de músicas ¿Qué? Mientras Rubelanchu va con unos D dados D Pues voy a editarlo, Rudio, para que no se sienta los dados de Porque es pues muy listo. desagradable los eso, Pokémon. Eso, eso. ¿Qué te ha salido? Tira, a ver, ¿qué te ha salido? Tortuga, flecha, arco de Sanchoán y candau Muy bien Pues venga, para celebrar ese candado y la ¡Oh, el arco y la flecha el arco y la flecha! Me cago en la. ¡Ah, Que. No, Ataque a... los yugos. Yugos Ata... y flechas mal. No, no, no. Arco Ataque, flecha, Ataque bueno. los titanes. Bueno, que. Y... Que hizo, que meto Molly Crew. Eh, Dale, ¿Cómo se llama esto? Caña. Kickstarter My Heart. Gracias, que no lo leigo desde aquí. Enchega, oh mio corazón. <risa> Venga, cuesta esto. <risa> Molly Crew. Dale, co. OnlyCrew! <risa> Only crew, señoras y señores! <risa> Aquí los tenemos en la radio subterránea! Hostia, qué... <risa> ¿Valgo o no valgo? En la 101.8 de FM. La FM Zaragoza. ¿Qué digo yo? Este programa, me, me, yo me lo propuso todos los, los años. Cada vez que empiezo el principio de temporada, digo, no, pues cada cierto tiempo voy a decir que somos en Radio Topo, las radios libres, para, ti, para el tiempo de punto, no.hueto, bueno, no sé qué, para nada. No le he dicho ni una sola vegada en todo el programa, ¿no? No. Vale, pues ahora que llegue dos horas y cuarto de programa cuando que no ya... sonará en antena. Esto ya sonará no más en, nomás en podcast. <risa> Esto ya lo sentiremos. La... Ah, no, que ya nomás de oyentes. ¿En quedo yo, no? Porque las atras tres en sonidas. Yo, yo personalmente dudo que garra persona en este planeta antiparte de nosotros tres, nosotros tres, porque aquí sí que no tiene sentido el femenino genérico, siga ahora mismo sintiendo esto por favor si bella persona se entiende esto que tuite el qué un hashtag venga voy skas voy escas. voy que eso como cojones escribe para para seguirlo b o y s k a s voy escas. voy escas. pues voy ya sabes eh si si ve si el barrenado barrenada Contina Encara sentiendo Esta <risa> borrería Que se me ofendo Gran Brenda 290 también Los boyiscas, ¿no? Que llenan de cacao Y din pues Cacao blanco también Matien. Edita esto Por ya, favor Ya no lo he entendido Los boyicaos Ah que ya no me fean hoy Qué raro Que hinchabas tú pues Pizza Donos Donuts. Donuts. y mierdas de estas saladas, pues lo que me ahora. <risa> roscas roscas glaseadas. ¿Cómo, cómo se dice esto? Ber, berlinas. Yo me hincho cosas, cosas que acaben en hitos. Chinitos, monchitos, panchitos, cosas así, nas, gusanitos. <risa> así es que ya es itíboro. Itíboro. Sí, sí, No, los monchitos, o sea, yo me parece una de, la, de las grandes delicias. Y que en no me canso nunca, tío. Todo lo que le sí, ve sí, glutamato monosódico y aceite de palma te mola. No sé qué yeto hizo, pero bien. Un uh. eh, saludo para Don Jesús. Ex, y para Monsanto. Ex Fendorella, que ya era un gran fan de los monchitos. Eh, y que los monchitos, y una cosa, y una puta delicia. Yo no sé con qué mierda fan hizo. Dice que con arroz. El arroz inflado. Ya lo dudo. Bueno, sé. Sí, igual lleve, lleve más Quiero decir la razón hay una cosa que y decía, no. Yo siempre me he preguntado es que ¿Qué inflaba ese arroz? <risa> <risa> Lo monstruo que sale en la bolsa <risa> Hostia Ahí chus, chus, chus. <risa> Y leva muchas es ¿El qué? ¿Los monchitos? Sí, sí. ¿No leva garra? ¿Cómo que no? En los ingredientes Ah ¿E Bueno Pero eso pues Tasanismo sí sí. sí, sí Claro, sí <risa> <risa> bueno, pues los monchitos la eh... gran Mira, yo en los huitanta me alimentaba de monchitos. <risa> Venga, Monchitos y... y Chorizo. ¿Y qué sentías en los Witanta? Ah, ¿qué sentías en los tanta. Pues yo en los Witanta yo era muy chico lo charraba ahora mismo. Bueno, no, no en todos los Witanta, lo chica en ¿eh? pero, pero eso, a, a la fin de los Witanta yo tenía diez años. Y, y en esas envueltas, pues yo la verdad es que las mías influencias, pues básicamente yo era la mía familia, porque yo era un niño. Y, y te neva, pues, la influencia de mi mãe, la influencia de mi pai, la influencia de la mía chirmana, la de lo mío chirmán. ¿Vas a meter a Jorge Sepúlveda? No sé qué yo es hizo. Bueno, da igual. Vale. <risa> ¿Eh? Esto no puede estar cuando soy viejo. A la vez, pues, pues, eso, pues, te mucha música clásica, por desgracia, payo porque la acabé aborreciendo Zarzuela y todas estas estas movidas. A Luis y y estos No, no, no, no. Uy, no, Luis Cobo. Bueno, en Luis casa me ayer, ya... ha vedado, eh. es muy nuevo. Rhapsody. Luis Cobos, en casa sí. me han no entrado, dijo de Luis Cobos? Hereje. El SM de Metallica. ¿Eh? No, Metallica en casa mía tampoco no. Que yo lo heavy y era por lo vecino. Pero digo, el SM este y era con la banda esta, Filarmónica. Pues que ah, viva, viva eso, Vivaldi. Eso este muy todo pues, ya. Eso llega cuando Metallica ya lo petaban con la Bien, no con los hippies. <risa> Pues, pues hizo. Y, y bueno, y después, pues, pues la. Pues sigue. Sí pues hizo pues Sabina, María Dolores Pradera y cosas así. Bien. Franco Batiato, la mía chirmana, pues era muy todo el último la fila. Franco, Ducando, Franco pues, Bamonde op, también. Op. Y lo mío chirmana, era una mica ecléctico. Y, y una de las collas que sonaba muy todo en casa mía, a lo mío chirmana le feaba muy todo y lo techno lo tecno. Y una de las collas que sonaba a Sabelo en casa mía y que yo de chico ron. Me encantaba... ¿Qué cruzas los dedos? año be vocal, do pino. Be vocal, B vocal. Be vocal. <risa> año dopino año dopino Chimo vocal. No, no me sé Chimo vocal. Chimo vocal. No, pues, pues es una de las collas que yo creí sí, sentiéndola, y sí, el aviador drog y sus obreros especializados. Oh. Más conocidos comúnmente como aviador Drop. y punto. El pro. Y, y bueno, aquí está. Y sí, una colla que no llegó a ir conocida entre la chen, Entre la chen que no vivió los Guitanta, ¿no? Entre la chen que sí, que los vivió, pues bueno, pues al tu base, pues todos los, co los conocen, pero que tenía una influencia de Copón, que de frito ha pasado a la cultura popular, porque sí que muy Tachen no conoisa a, a Biador y las, y las suyas canciones, pero sí que relaciona con los Guitanta todo este movimiento de, de chen disfrazada de robots y, y cosas asinas. Y de más estos, Draw significa eh, discos redactivos organizados. que Hostia. ah eso no lo sabías eh ahora me cuadrató. y la dro la discográfica la montó Nels toma y Servando lo subió cantaire y esto sí que me enteré fa fa menos tiempo porque lo de dro, lo, lo de dro sí que lo sabía que a la fin se fusionó con bueno se fusionó la Mercó. Warner Music con lo cual pues todo eso porque luego en primeras pues acaba a Chenke, que que no la editaban atrás otras casas musicales no y Y sí que me interesa poco que Servando, cuando había gordo pues ya se va, que no vende Baguaire, montó Generación X, que no sé si la conoces, pero hay una botiga, hay una una franquicia de botigas, de cómics, de juegos, de rol, de movidas frikis. Toma. Y que de hecho hay probablemente la más grande de todo el estado español, Generación X, que tiene, bueno, pues eso, pues en Madrid, Barcelona, Donosti, en Andalucía creo que también tiene Beluna y, y tal. Vamos, unos fricazos. Y bueno, yo te os pregunté. Bien, fa bien por este señor. Un emprendedor. Un emprendedor. Sí. Ah, que por cierto viene Zaragoza. Autónomo también. Lo 21 de septiembre eh, en autónomo, Zaragoza. Aveador Drow. Pues que te lo pases bien. Hombre, <risa> yo un concierto que sea un señor vestido de Godzilla no me lo pierdo. Trevallo. Eso. Trevallas. Bueno, yo, yo la tienes. verdad. Y eso también flipe mucho, porque yo de feito conozco, o sea, a Villarordro, con, con el chen que le faiga a Goy, con seba, a Rory Velus y Pro y, y lo metí en un mío Facebook, y hostia, había un Pascal de chen que conozco que le que les fago Goy a Villarordro, que me pasó lo mismo con de Pismod, con Vinito Que lo sufren, lo sufren en silencio o algo. Pues no sé, pues cuento que o como lo no... disfrutan oye... en silencio. Hombre, a ver, tú vas a Ocrápula y a los no te ponen O sea, ni, ni en la posturas, ni en los vas que gozamos ir, la chin con la que yo me relaciono pues había el dronos no hay una música guay de... Pero bueno que te os pregunté fa dos semanas urres, que cuál te va porque tengo dos candidatas, Barso en Llamas o el retorno de Godzilla La buena, la soviet <ríe> mete la, buena. la soviet, venga No pues, más porque di bien porque yo había... Te vas a quedar sin villera, un de Godzilla. Joder, macho. Pero bueno, pues te paso los vídeos por WhatsApp. cadrá ¿cadra cambiar a turno? Bueno. bueno es que no se puede, pero... Pues hizo Varsovia en llamas de haber dro que, por cierto, maldito, que ahora en los conciertos dicen Ucrania en llamas, te va a entender... La soviet en llamas. ¿La soviet? Pues no, Varsovia. Varsovia. Barsovia. Bueno, mm. también son rollos. La capital de Bélgica. ¿Qué? ¿A <risa> canto de Utebo? Ángel Varise, Sovia. ¿Eh? <risa> Jodo, macho. Esto también dicho, ¿eh? ¿Bio? Hostia, entre, entre las sodoma y la viera, yo creo que, es, que ya... ¿A lo canto de Utebo? Bien, se sí, vale, el que el como no... Varsovia. No nos lleve <risa> sentiendo ya ni Blas. Pues bueno, pues podemos decir... Tal gilipollas como si antes no las decís, ¿no? Bueno, vea a un limbo aunque van los chistes sin gracia. ¿Un limón, has dicho? Un limbo. Ah, joder. Se es que se vale que llevar los dit... auriculares ¿eh? Sí, sí. Pero he evadido lo de limón y me va acordado de la euskera limonera. pensaba que del calip... La euskera limonera yo creo que yo de cali... primer... primer temazos ¿no? El euskera limonera. Dos do segundos. Dos <ríe> segundos. Yo creo que este hashtag con más usos. Uno, sí, dos, <risa> dos tres. Plástica. ¿Cuál era? Bo boiesca? Boyescas Boyescas Boyescas Boyescas Boyescas VoySCA. VoySCA. Ya sabes, si sos <risa> esto, Boyescas VoySCA. Bueno, y Boyescas y Aviador Dro. o bien, ya más. Temón. No, tecno, no, tecno. Yo no sé si no, vas a una guay de techno, ¿eh? Nos lo vimos a bailar Techno Tecno de los 80, petándolo el Aviador Dro y sus obreros especializados. Bueno, ¿qué? ¿Tos ha molado o no? ¿Tos ha Llenamos aquí no, o sea, Fendol el yeah. ¿Y esos obreros especializados? ¡Oye! Oh, yeah. ¿Cómo se especializan los obreros? ¿Cómo se especializan? Ahora serían ingenieros técnicos. ¿no? El uno aprieta el tornillo, el otro saca la tuerca, el... eh... mete la puerta. Y sale uno percorra. Discos eh... radiactivos organizados. Organizados, organizados. gobierno sí, sí. de Aragón. Y estos, estos leyes, leyes las movidas que metían en los discos. Y es de flipar, ¿eh? la, la movida mental que tenían. ¿eh? Muy chicken bag, ¿no? Claro, yo crecí con, yo crecí con esta chen. No sé si de Yo crecí claro. con esta chen. <risa> que tenían una canción que se decía Camarada Bakunin. <risa> <risa> sí, sí. Camarada Bakunin. Bueno, empezaba con. ¿Cómo era? Socializaremos los medios de producción. Bueno, en fin. Repartiremos los medios de producción entre los productores asociaciones urbanas de trabajadores. Decía la letra de Joder, cámara de que daño facio Triviño. <risa> Ahí está, ciudad. No, pero yo era. Asombroso. Yo, de verdad, había otro. y una cosa que, que lo menos cal conocerla, estudiarla, porque lle maravilloso. Y historia de la música y, y payo. Anti más, ya sentimentalmente, pues eso, yo, yo, yo crecí creyé conociéndolos. Y bueno, pues ya con esto ya hemos sacado todas las cantas, ¿eh? Eh, nos ha vagado a todo, ¿eh? Sí. Bueno, nos ha vagado, le vamos bueno. a las, las putas horas y si media. Fuera, fuera de antena, pero. Hombre, eh. si, si nos metemos cinco horas, podemos meter aquí de, de esti, los años 20. Estas por aquí, estas eras por allá, y esto lo deislas en una hora. Hombre, claro. si quito todas las gilipollas. <risa> <risa> <risa> lo deisamos en, en diez minutos. Sacas todas las canciones de, de Rubén y pro. <risa> Oye, el no, hip hop, tío. El hip hop, el hip hop, hip, el hogar. Tom, que vienen que... aquí los Cypress Hill y te dan con el machete y, y me te creman te... la mota. Prenden la mota. <risa> prenden, la mota. <risa> prenden la mota. y que cada vez que decía Rubén, lo de pureza. hip hop, ¿he visto al IG? Sí. sí. Pues cuando decía no? lo de y lo haremos por el hip hop, ¡as a <risa> Pues siempre que decía lo de hip hop, de, a mi amén le decía Y estas son las conclusiones que saco de este programa Sí, bueno, no sé pues, mi, Hoy, muchas gracias ¿Qué? Conclusiones <risa> Una gran temporada ¿Una gran temporada? ¿A otra vez? ¿La has escuchado? Claro, yo soy la cuarta radio oyentesa Oh yeah Como diría el, o el Ocupilla <risa> Que decían ahora, charrante. Saludos, Carlos Radio oyentes y radio oyentesas Sí La hora, la, la hora está el vídeo. Bueno, saludos a lo Cupilla. Y a la hora Charrante. Y ¿Qué conclusión Os de, los de, saludos. De, de todo esto? Conclusión. <risa> cuarto programa que lo hemos pasado de y Bomber. Muy bien. Yeah. De Butibamba. Que en Aragones estándar se puede hacer un programa de radio. Y como yo no soy filólogo ni quiero estanes, y ese que es esto, estane, pues es estudio filología. Quiero decir que. ¿Y por qué no me vaga, eh? También te lo digo. Que con lo mío aragonés, ¿no? Que el aragonés que me molestaba en aprender, que no yo lo millor. Pero, no sé. En, en no? ninguna otra lengua me ha feito falta estar filólogo para poder charlarla, ¿no? Pues. <risa> hemos feito lo que hemos puesto. Lo mismo. Y esperamos que tú sigas feito hoy. Y que nos vayamos en los VAS. Nosotras nos lo hemos pasado bien, ¿no? Yo encantadico y esperando a un quinto. Sin que no, no se puede decir ya, ¿no? Pues, qué misión. Pues, eso. Yo, oh, creo, pero... yo creo que sí, prueba. Mira, sin que no. Sin no. Pues, sí ¿No que hemos puesto. ¿Sí? sí, no se ha caído no, y teito. No. Pues, aspirando vale. a un sin sí. cinqueno... no. No lo digo a Guaire a ver con la tronada que sigue cayendo a ver si se nos va a, a... a engalonar todo y pues esto. No pasa res, porque aquí somos con las estuficas que somos pro oh, y o... Ahora, hostia, pues, mira, se ha View igual el refresquito. Ya, otra vegada conversas de ascensor. <risa> Conversar de taxi Y que estos 364 días Que nos quedan Dica que faigamos sin ¿Vamos a hacerlo los 16 de, de agosto El año viene también ¿o qué? Pues que seremos tweetando con un hashtag Voizcas Y soy una comida para gatos, ¿no? Sí, <risa> son fiestas agonadambiescas también <risa> Y bueno, te lo pongo rollo Siempre que no vuelvas tarde a mi camino ¡Hombre, que no vuelvas pronto a mi ¡Que fue los rollos, que han debido ver en también. Yo no estaba porque ya era, pues aquí. ¡Ay, qué fonguetes! Pues Joder, estoy, estoy que los Jodéndome. Que los belleremos luego por aquí. Oye, ¿verdad? ¿Y ¿verdad? ¿No damos la exclusiva? No. no, no, no. Ya, ya la daremos, ya la daremos, ya la anunciaremos. El spoiler ¡Spoiler! Bueno, pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias, David. A tú, como A siempre. tú por convidarnos. Y, y nos hemos a despedir, claro, pues nos, nos toca ya oh, acabar esta cuarta temporada que hemos tenido de todo, que bueno, pues pues, eso, pues no sé, la de cosas que hemos charlado por aquí ha pasado, a saber que Chen, espero que, que lo hayas pasado muy bien, que hayas feito honra, pues para pa pasar un buen rato, que para eso yo... Seguro, ya todos lo digo, que, que me lo he pasado muy to bien grabando estos 13 programas, que este, este año... Bueno, 14, con el especial de de pilas de estrella estrella, Estrela, Estrela. Eh, 14 programas de temporada, la temporada más larga que he feito de Cagora, a ver si la temporada viene en fue 15 u 16 u, u los que sea, y, y bueno, que Gafito honra, también, y sobre todo, pues para que el Aragonés, pues si se mene una amiqueta más, que la che Quiera aprenderlo, quiera conservarlo Y, y bueno, pues lo, Los tengo aquí ¿Qué que, que, que sos tramando? eso es presionando? Yo sonrido porque Se zarra una temporada de Tierra de Barranos, pero se nubre una otra Y un, un orgullo Estar aquí siempre en hacer el programa ¿no? de Cada temporada sabiendo que va a venir uno nuevo Y este año sí Este año Así no es como el año pasado <risa> Todos dicen que no lo sabía Y este año seguro O sea, ya soy trabajando en la cinquena temporada, que pro que sí, cerraré o sea, vosotros, o sea, también lo tenéis seguro, y, y bueno, pues muchísimas gracias ¿eh? por venir. Hemos ceñido y... contrato, ¿eh? <risa> Tope. Bueno, eso si ¿sí querés venir... Hemos ceñido o sea, contrato y aceptado las cookies. Y, y sabe... <risa> Bien. O Se aceptado la, las condiciones de, de servicio, ¿no? Bueno, pues, pues eso, pasimos a despedirnos una miqueta de música. <risa> Yo creo que también llega justicia que es una paz en este zager programa de la cuarta temporada de Tierra de Barrenaus, la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo casi 12 años ya escribiendo artículos en Aragones, sobre toda mena de, toda mena de temas. Pricadas, políticas, luengas, música, libros, lo que querás. Y que Dendefa cuatro años se convirtió en podcast o en programa radio, según te como lo, lo mires, Un programa sin subvención, sin patrocinados, pero con un criterio bueno o malo, y eso ya te lo diso a decidir a ti. y que si quieres descargar todos o sentir los programas anteriores puedes hacerlo a través de blog de barreno.blogspot.com a través de la plataforma de podcasting e box buscando Tierra de Barrenaos o en la web de radio topo que buscas la programica o metes Tierra de Barrenaos y lo trobarás en radiotopo.org aunque anti más también tendrás toda la ripa de programas sobre buenos que es EFEMO que femos en esta casa en la 101.8 toda FM Zaragozano yo, yo. Y pero que sí, si quieres estar a la tisba de toda la actualidad de los programas, de los blogs y de las mierdas que fue yo, ya sabes que tienen los retos sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, Evox y Telegram, para seguirme. Sol, no por, y por Zager Vega de esta temporada, recuerda que si es farta de cuñados, ¡ascuita <risa> por <risa> vocal! <risa> Me vocal. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom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 me he alegrado está agarrando por todo lo alto yo ahí despediéndome todo emocionado <risa> venga abuela más serena. y todos deslizamos con una canción que nos ha pasado el gran peseto de Gran David <risa> de esto de qué coño ¿la? de Bierras <risa> Terror de Bierras terror. <risa> terror pero esto es qué coño eso? no <risa> sé han Nostro pero me fliparon y tienen más razón que un santo bueno pues maravillosa además una canción que no comparto no solo toda la gente que se mete la chapeta que sí, más uno pero la verdad es que me fue pasado mucha gracia la culpa ayer pero... de del Primark Fartal, de... Fartas de cuñados, Fartas de bebé Vocal Y fartas de Chambretas de los Ramones <risa> Pues eso, con esta canción De Birras de, de Terror, más dicho sí. De Birras Terror, Ramones No sé qué, bueno eh, Que no les fango, es chambreta de los Ramones Y tal, <risa> que nos despedimos De esta cuarta temporada De Tierra de Barrenaos Muchísimas gracias a todas y todos Ahora ya sí, una mica en serio Por, por haber estado así ti y, y todos espero, todos espero el año venir Eh, bueno, el año venía, que yo octubre. Así que, <risa> que porque esto se emitirá en septiembre. En octubre, en plenos pilas, emitiremos o el primer, el primer episodio, o primer programa de la cinquena temporada. Bien. Que vaya muy bueno. Vaya oh, bueno. Vaya Murió del espanto. <risa> Camisetas de los Ramones, no más camisetas de los puto Ramones, da igual si han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale ya con los Ramones, no más camisetas de los con caribos alabando un hologramas resucitado no más camisetas de los Ramones no más camisetas de los putos Ramones de igual se han cambiado el nombre por raciones por ladrones vale ya con los Ramones por ver un poco de acción un poco de poco o oh, algún aplauso, toca la